All is for my maid, sweetness that I took for sweetness that she gave to me, my queen bee. Damas, caballeros, s e ñ o r e s y señoritas, estamos aquí en otro especial de té con pastas que en esta ocasión estará dedicado a la novela de Jane Austen, Emma. Os voy a presentar a mis queridas con tertulias y、eh, sin más dilación, comenzaremos hablando del contexto de lo que se ocupará la señora Ángela、eh, con J. Buenas tardes, señora Ángela con J. Buenas tardes, buenas tardes. Luego,、eh, Miss Kitsune va a tratar a la autora. Buenas tardes, Kitsune. Buenas tardes, encantada. Yo misma me, encantar, me encargaré de ir guiando los personajes de esta novela de Jane Austen. Bueno, por si no me conocéis, soy、eh, la señorita Rose. Y de las adaptaciones se va a encargar nuestra querida María, también conocida como MMMadcapLux、eh, o e r c h e n a t en Twitter, por si la encontrarais en algún otro lugar. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Finalmente, además, ocupándose de hablar del juego de rol Good Society y en concreto de la expansión de Emma, como requiere la ocasión, tendremos a Mantis Agnóstica. Buenas tardes, Mantis. Hola, buenas tardes. Y para acabar este delicioso elenco de personas maravillosas, tendremos a Darkor, que va a estar aportándonos sus brillantes e ingeniosos comentarios. Buenas tardes, d a r k Buenas. Y esto es todo. Somos nosotras, vamos a hablar de te con pastas porque nos encanta y. En esta ocasión nos ha tocado Emma. ¿Por qué ha sido Emma? Bueno, pues porque se ha estrenado la película de Emma y vamos un poco con las temporadas. Además de porque nos resistíamos tremendamente a abordar cumbres borrascosas que en algún momento habrá que hacer, pero bueno, es siempre un trago duro. Así que nos encargamos de Emma y para darnos una idea del contexto histórico, como ya he aprovechado para daros el sumario a la par que os introducía a las contertulias, pues vamos a comenzar hablando un poquito de en qué. ¿En qué contexto histórico、eh, surge esta novela? Dale, con Jota. Bueno, pues iba a empezar a hablar primero、eh, un poquito de lo que es la, la historia de publicación de la novela.、Eh, Emma es la,、eh, la cuarta novela, si, si no me equivoco, que se publicó de Jane Austen, aunque fue la quinta,、eh, la quinta que escribió. Y es la última que ella, que ella vio publicada, porque las otras dos novelas que faltan después,、eh, Persuasión y Northanger Abbey, esas ya se publicaron de manera póstuma. Entonces, bueno, Emma、eh, está ambientada a principios del siglo XIX, en 1813-1814, al sur de Inglaterra, aunque tampoco hay unas referencias históricas、eh, en, en la novela que nos establezcan una, unas fechas claras, pero bueno, parece que fue en,、eh, que está ambientada en esa época. Y bueno, Pues la, la primera edición se, se publicó como una novela en tres、eh, volúmenes en formato duodécimo. Duodécimo es el tamaño de, del papel. En el que se publica, que, vendría, que eran muy chiquititos y vendrían a ser como los bolsilibros de Cerbero, más o menos, para que os hagáis una idea de, de lo grande que, que era. Y bueno, pues、eh, la, la primera edición se publicó en diciembre de 1815, aunque la fecha de publicación de la portada es de 1816. Y en la portada, como, como ya venía siendo habitual, no aparece el nombre de la autora, sino que aparece escrita como By the Author of Pride and Prejudice. Vale, su, su nombre no, no aparecía. Y bueno, la, la historia de publicaciones ha sido un poco interesante, o por lo menos a mí me ha parecido interesante, porque Jane Austen cambió de editor. En principio, su,、eh, el editor de sus novelas anteriores había sido un señor que se llamaba Thomas Egerton, y、eh, parece ser que tuvo algunas desavenencias con Jane Austen porque no quería、mm. publicar una segunda, una segunda edición de Mansfield Park, y entonces ella le envió. El manuscrito para su publicación a otro editor bastante famoso de la época, que se llamaba John Murray II.、Eh, este señor le ofreció a Jane Austen 450 libras por el manuscrito de, de Emma, con, incluyendo también los derechos de publicación de Mansfield Park y de Sense and Sensibility. Y a ella pues, no le pareció un buen negocio aparentemente y le dijo que patatas. Entonces, al final, ella se acabó autopublicando la novela. Pagó ella. De su bolsillo, una tirada de ...de dos mil ejemplares de, de Emma, le pagó a este señor John Murray II una comisión del, del 10%, pero ella se quedó los derechos de publicación. Y también en, esta, en este a negocio s t e e n que hizo con él, ...pues incluyó una segunda tirada de, de Manfield s Park de 750 ejemplares, también, también pagándole una comisión al, al editor, pero esto significó que el editor no hizo cambios en la novela y ella fue la que revisó todas las pruebas y, y todo eso. O sea que realmente. Es una pionera de la autopublicación, la, la, la Jane. Y nada, pues el libro,、eh, aunque a ella no le gustaba mucho, parece ser este señor, acabó dedicado al Príncipe Regente, que ahora explicaré un poquito más、eh, de este tío, que parece ser que el Príncipe Regente era fan de las novelas de, de Jane Austen y bueno, pues le envió una copia para su biblioteca dedicada y, y, y nada, pues.、Eh, Como curiosidad, también en la primera edición costaba una libra y un chelín. Me parece por ahí en, en, un, en una foto de un, de un periódico de la época. Y bueno, pues para hablar un poquito más de quién e e s el príncipe regente y un poco de todas las épocas, esto ya sí que es turra histórica. Eh, para poner un poquito en, en contexto toda la época de, de Jane Austen y, y saber exactamente qué, de qué épocas estamos hablando, para no decir que era victoriano, que no le dé tiquen e el ojo a Mantis.、Eh, bueno, a ver, realmente las novelas de Jane Austen, bueno, Jane Austen en, en su, su vida se enmarca dentro de la época o el periodo georgiano. Antes, esto, esta época empieza en 1714 con el reinado de、eh, George First, Jorge I,、eh, que fue el sucesor de,、eh, de la reina Ana, que era de la dinastía Estuardo. Ana de la dinastía de Estuardo, para que tengamos una, una imagen de, de cultura popular, es la reina de la favorita. ¿Vale?、Uh -huh. Que. Muere en 1714 sin descendencia que pueda heredar, y entonces eh, entra, eh, o sea, se pone en marcha el reinado de la dinastía de h a n o v e r que es la que digamos, toma el relevo de, de la dinastía Estuardo. Eh, entonces, bueno, pues empieza en 1714 el reinado de Jorge I, que no le importa a nadie porque no he encontrado referencias culturales en películas para, para decir. Y este señor pues, se muere en 1727, sube al trono su hijo, que, que es、eh, Jorge II, George II.、Eh, y durante su reinado se producen las revueltas jacobitas, jacobinas, como queráis decirlo, que son las que salen en la primera temporada de Outlander, para, para tener la referencia. Eh, este señor se muere en 1760 y sube al trono su hijo, Jorge III, George III que、eh, es un rey que sí que conocemos de bastantes, de bastantes cosas, porque es al que, bueno,、eh, durante su reinado se producen las revueltas en, en las colonias americanas, entonces es el King George de Hamilton. Eh, y luego también es el, el señor que se casa con Charlotte de m e c k e l b u r g s t r e t l i t z perdón por la pronunciación, que es la reina de Bridgerton, con lo cual este señor es el señor que, tiene, que está muy enfermo y está como con demencia y todo eso en, en Bridgerton. Entonces, por esta enfermedad, por esta. Bueno, Parece ser que el hombre tenía muchas cosas, pero acabó ahí perdiendo un poco la cabeza y, y con una demencia bastante avanzada. En 1811, este señor se considera que no está en condiciones de continuar reinando, pero como no se, no se ha muerto, pues entonces empieza el periodo de regencia, que es el, el propio、eh, ya en, que, en, el, en el que están digamos,、eh, incluidas toda, casi todas las novelas de, de Jane Austen. Y empieza el periodo de regencia de su hijo, que es el príncipe regente, este, que, os, que, os he, que os he comentado antes, que era tremenda pieza, ¿eh? tenía mogollón de amantes, quería casarse con una señora que era católica y que estaba casada dos veces, se lo prohibieron, bueno, en fin, un, un montón de movidas. El tío, por lo visto, era bastante, bastante excéntrico y llevaba una vida un poco estrafalaria. Y, bueno, pues el periodo de regencia acaba、eh, en 1820, que es cuando、eh, se muere su padre, Jorge III, y entonces el, el príncipe regente pasa a ser Jorge IV. Este señor aguanta en el trono diez años, se muere,、eh, en, se queda en el trono su hermano William, que es William IV. También se muere sin hijos legítimos en, 1900, en 1837, perdón, y entonces aquí es cuando se considera que acaba, bueno, entre 1830, que es cuando se muere Jorge、eh, IV, y 1837, que es cuando se muere el hermano William IV sin hijos,、eh, es cuando se, se considera que acaba el periodo、eh, georgiano. Y、eh, en este momento en el que los dos se han quedado, se han muerto, los dos reyes estos últimos se han muerto sin hijos que puedan heredar, pues sube al trono Victoria, que era、eh, nieta de Jorge III, hija de uno de los, de los hermanos de Jorge IV. Y entonces aquí es cuando empieza el periodo victoriano, porque, amigas, todo lo inglés que sea viejo no es victoriano. Y nada, pues el reinado de Victoria es,、eh, no sé si ya ha sido superado por el de Isabel, pero dura 63 años su, su periodo de reinado, hasta 1901, cuando se muere la mujer con 81 años. Y aquí se acaba mi turra histórica de reyes y reinas、eh, británicos. Maravilloso, maravilloso. Me, me han gustado mucho las referencias, las referencias audiovisuales porque me han ayudado a situarme. Y,、eh, tengo que confesar que he dicho, es verdad, los jabobinos en Outlander. Ya está, ya está, ubicado. Y,、eh, <risa> Y yo sé que lo mío siempre es lo mismo, pero es que me flipa mucho que en el periodo de regencia el vestuario sea tan distinto del anterior y del posterior. Pero bueno. Es... Sí, porque, porque el príncipe regente es que era un tío、mm, muy especial, aparentemente, y tuvo mucho, <risa> mucha influencia tanto en todas las, las tendencias, digamos,、mm, culturales y.、Mm, Y de vestuar, o sea, de o moda y, y demás. O sea, que, que el tío, por lo visto, era, era bastante, bastante. Un señor interesante. Yo, sobre el, sobre el regente, quería apuntar que no sé si habéis estado alguna vez en Brighton. ¡Ojalá! En Brighton, <risa> señor, en Brighton que, que es un sitio que、eh, aparece bastante en las novelas de j a n e a u s t e n hay un pedazo palacio rollo indio que se llama el Royal Pavilion, que sí, se, lo, creo, creo, este, que se lo, que lo hizo este señor pues, para el, el rey Jorge. Cuarto para irse de fiesta, o sea, tiene ahí un pedazo、eh, palacio indio que es muy bonito y lo hizo solo para irse de fiestas ahí en, en pleno centro al lado del mar.、Mm. Sí, que es muy chulo, sí. <risa> guay, guay. Que que, que el palacio es muy chulo, pero que me hace gracia porque te cobran muchísimo por entrar y visitarlo. O sea, es como que sí, cierto. <risa> es muy caro entrar. <risa> cierto, cierto.、Mm. Pero si vas a Brighton, pues、eh, tienes que entrar.、No、sé. Pues nada, lo añadimos al futurible cuando la pandemia pase, si acaso, tour de Jane Austen por Brighton, Bath y, por supuesto, Londres y demás sitios. En fin, pues maravilloso.、Eh, visto el contexto, situados en la historia de publicación, pasamos a hablar de la autora. Kitsune, todo tuyo. Pues, como ya ha comentado la señora Conjota, Llenausten nació en 1775 y murió en 1817. Murió bastante prontito, lo cual es una pena para, para su carrera literaria. Actualmente está considerada una de las mejores escritoras de la, de la literatura inglesa, casi así a la par con las Bronte, que son así como las más famosas y las que más relevancia han tenido posteriormente. Y Jane nació en, en el seno de una familia más o menos acomodada porque su padre era reverendo, lo, quiere, lo cual quiere decir que tenía una paga del Estado, pero él、eh, seguía teniendo que dar clases para, pues para ganarse el subsidio porque tenía ocho hermanos, Jane, de los cuales dos eran,、er, dos eran, dos eran chicas, eran Jane y su hermana.、Eh, Jane desde pequeña fue una habida lectora,、eh, su padre tenía una, Una gran biblioteca con muchos libros, entonces ya desde joven estuvo leyendo y、mmm, no se sabe muy bien cómo empezó su carrera como escritora, cómo se formó.、Eh, probablemente fuera autodidacta y encontramos los, primeras, los primeros resquicios de su obra con apenas 16 años, que tenía como unas, unos pequeños escritos publicados.、Eh, su primera novela se publicó ya con, cuando tenía 36 años y fue s e n t i d o y Sensibilidad. Luego, posteriormente, publicó Orgullo y Prejuicio, con el que ya ella alcanzó la fama y consiguió muchísimo éxito y muchísimas ventas.、Eh, la siguiente fue Mansfield Park, Emma, de la que vamos a hablar hoy. Y después Northanger Abbey, Persuasión y Lady Susan se publicaron póstumamente tras su muerte, porque tras Mansfield Park ella empezó a, a notar un, un gran deterioro en su salud y, y al final acabó muriendo, dejando a medias s a n d i t o n que es. La famosa serie e s t a que también se quedó a medias porque la cancelaron. Es un poco gracioso eso. <risa> es verdad.、Eh, como ya ha dicho la señora Conjota,、eh, Emma está dedicada al príncipe regente. Pero esto fue muy gracioso porque a ella no le gustaba nada el príncipe regente, ya lo odiaba. Pero se dio cuenta de que si venía dedicada sería como una buena estrategia de PR, ¿no? de que venga dedicada por el propio rey. Así que e l l a se la dedicó con mucha guasa y con mucha ironía, como es la、eh, costumbre con ella, y le puse algo en plan, como su humilde servidora le dedica a esto. Quiere decir un poco diciendo: Este hombre me está haciendo un poco de chantaje porque no me puedo negar al rey, lógicamente.、Eh, ya un poco metiéndonos en el estilo de la autora, en Emma encontramos varias de. Pues, De las guías que ya seguían en sus novelas. n o En plan, una protagonista femenina de clase alta, de clase muy alta, porque Emma es muy rica, es la más rica de todas las protagonistas.、Eh, y, con mucha, y se centraba mucho en la independencia de las mujeres, la amistad entre mujeres, y un poco hablaba del aprendizaje y una crítica a la, a la sociedad de, de la época. Me gusta mucho de Emma, que. Que Jane dijo cuando estaba escribiendo: Dice, voy a hacer una, una protagonista que no sé si va a gustar, pero que creo que solo me va a gustar a mí. Y me parece que eso es un poco representativo de Emma, porque la protagonista muchas veces no, no suele caer bien. Para a q u í yo s é que hay alguna que no, que no le cae muy bien. Y a nivel de estilo,、eh, me hace mucha gracia porque en Emma se meten muchas cosas. Que ahora las tenemos como súper asumidas, pero que en la época eran muy raras, porque Emma es una protagonista no fiable. O sea, hace una cosa muy rara en Emma, porque lo que te hace es una vista en tercera persona, una narración en tercera persona, pero que está hecha desde el punto de vista de Emma. Y el punto de vista de Emma, que está la pobre d e l u s i a n al total, en plan que no, no se entera de nada y, y te lo tiene todo montado en la cabeza. Esto es muy novedoso y no se había hecho hasta ahora prácticamente nunca. Porque lo que se hacía normalmente era. Una vista en tercera persona omnisciente típica, ¿no? De la que te va contando todo lo que va pasando, pero aquí te lo va contando todo desde el filtro de, de la propia Emma. Y luego tenemos un cambio de protagonista con respecto a, a lo que nos tenía acostumbrados Jane Austen. En otras novelas, la protagonista habría sido Jane Fairfax y no Emma. Emma habría sido como la, la villana, ¿no? De, de la historia, porque al fin y al cabo, Emma es la que la está liando p a r t a continuamente. Y también、eh, se hace un comentario muy interesante respecto a orgullo y prejuicio. Podríamos decir incluso que Emma es un cambio de género de los personajes de orgullo y prejuicio, que ya nos lo contará un poco mejor Rose sobre los personajes, pero básicamente se podría decir que Emma es como una especie de señor Darcy hecho chica más joven,、eh, porque Emma es, es muy rica, es riquísima, tiene una cantidad de dinero que no veas. O sea, no sé si hicieron. Eh, hicieron un cálculo de a cuánto equivalía la, la, la, la fortuna de los personajes de j a n e a u s t e n y, y Emma sería rollo una Cardassia. Y el señor Darcy sería rollo Cristiano Ronaldo. Así de, están podridos de pasta. Y Emma, como el señor Darcy, es muy orgullosa y está como muy pagada de sí misma. Por el contrario, tenemos al señor Niley, que sería Elizabeth b e n n e t que es como más. Con lo más los pies en la tierra y con o más centrado, que también tiene sus cosas, pero que no es tan orgulloso ni está como tan cegado por sus propios prejuicios. Y luego Harriet sería el señor Bingley, que Harriet es como、mmm, la amiga de y que, la que tiene como una relación menor, una, re, una historia romántica menor, pero es como que tiene como mejor corazón y es como mejor persona. Y luego además también nos encontramos un comentario sobre la educación en Emma. Eh, relacionado con Harriet, porque Harriet estudia en un internado y j a n e a Austen era muy crítica con los internados. No, les, no le parecía que la educación que aportaban a las mujeres era suficiente o estaba muy centrada en cosas como hacer labores, bordados y cosas de esas, y que no le parecían a ella interesantes para el desarrollo de una mujer adulta. Muy bien. Pues, pues precisamente nos viene genial esta introducción que has hecho a los personajes para meternos de lleno en ellos, si os parece. g e n i a l Pues、eh, vamos con ello.、Eh, es obligatorio empezar por la señorita Emma, Emma Goodhouse, que efectivamente eh, jeje, eh, suele caer mal, pero bueno, yo entiendo que es el propósito de la autora, efectivamente, que, que te caiga un poco mal, Emma. Emma es una señorita muy, muy rica, muy acomodada. Su madre falleció cuando ella era muy pequeña y、eh, quedó al cuidado de la señorita Taylor, que pues, era una insuficiencia. Institutriz, pero bueno, algo más que una institutriz, acabó siendo una verdadera amiga porque vivía, por supuesto, en la casa y pues estaba todo el tiempo con ella y bueno,、eh, la quería mucho. Emma tiene 21 años, es maravillosísima, pero maravillosísima en todos los niveles de creación. Pinta que te mueres, canta que te mueres y bueno, además tiene mejor juicio que nadie porque es rica. <risa> Así,、eh, aunque a lo largo de la novela verá cómo ella misma、eh, se va dando cuenta de equivocaciones que tiene o de casos en los que está equivocada y que la hacen un poquito más humana, a mi parecer. En cualquier caso,、eh... Dentro de Emma,、eh, podemos ver una evolución del personaje que empieza siendo totalmente insoportable y que acaba siendo más comprensible. Emma、eh, vive con su padre, el señor Goodhouse, que es un, es un hombre muy hipocondríaco,、eh, no tan mayor como en realidad、eh, los achaques que él mismo se, se atribuye. Y que, bueno, es un señor que en realidad no es tan ingenioso como Emma y, pues, no le. Suficiente compañía a Emma. El señor Goodhouse eh, eh, está continuamente dependiendo de su médico, el señor Perry, y、eh, básicamente sus preocupaciones son que la gente no coma mucha tarta, porque eso te sienta muy mal, que no te dé mucho frío, que no te vayas al mar. Y si te vas al mar, vete al mar bueno, que si no、eh, te vas a poner malo, y cosas así. La verdad es que me ha parecido que,、eh, siendo muy, muy rico, obviamente, porque es el padre de Emma, sin embargo, el señor、eh, Goodhouse no es tan pretencioso. Como Emma. Pero bueno, el,、eh, continuando con el elenco de personajes, eh, tenemos eh, por ir tratando por principalidad, podríamos hablar a continuación del señor Knightley. El señor Knightley es el, eh, atención, eh, hermano del marido de la hermana de Emma. Eh, que es, eh, John eh, Knightley. John Knightley, el, es decir, el que sería su cuñado, es un abogado de Londres que está bien acomodado, pero bueno, no es tan riquísimo como ha dicho,、eh, Kitsune. Y, eh, eh, George Knightley,、eh, pues es un habitual de la casa、eh, en la que vive en Magud House y el señor Hood House, que es, eh, eh, Harting, ¿no? ¿Era? Sí. Y、eh, es que las pronunciaciones. En fin,、eh, y suele aparecer por allí y pues dar su comentario, charlar con la familia, pues estas cosas muy de te con pastas, ¿no?、Eh, Para echar la tarde. El señor Niley a es, es de un carácter más sensato que Emma, pero bueno, claro y con razón, porque el señor Niley a tiene unos 37 añacos, así que、eh, le saca 16 a Emma. Ya puede, aunque solamente sea por haber tenido más mundo. Y、eh, la relación que tiene con Emma es muy. muy Particular porque empiezan siendo casi、eh, como hermanos. Ella lo ve pues como alguien con mucho criterio y、eh, con el que siempre está riñendo, pero de buenas y tampoco se puede enfadar mucho porque en realidad le cae muy bien. Y luego a lo largo de la novela va evolucionando porque, pues, ahí hay, hay algo más. Y en esto tienen que ver mucho, de hecho, los restantes personajes que entran en acción. De los restantes personajes, como ha dicho Emma, tenemos, Uy, ha dicho Emma? Ha dicho que trune? tenemos a A, eh, Harriet Smith. Harriet Smith es、eh, una amiga de Emma w o o d h o u s e que entra en su vida una vez que la señorita. Señora, señorita Taylor, señora Weston, se casa. Se casa precisamente porque es un match de Emma, que aunque se demuestra、eh, firmemente contraria al matrimonio porque no le hace falta, ella tiene una posición muy acomodada, es dueña de su casa y no ha encontrado a nadie que le, que le agrade ni mínimamente. Yo creo principalmente, pero estoy a esa apreciación personal mía porque ella se tiene en tan alta estima que no encuentra a nadie que la iguale. Y de hecho, todos los demás、eh, que la intentan. Cortejar、eh, son casi indignos de ella, excepto con alguna excepción que trataremos a continuación. Bueno, la cuestión es que cuando la señora Weston,、eh, antigua institutriz, abandona su casa,、eh, Emma necesita una amiga y la encuentra en Harriet Smith. Harriet Smith,、eh, como ya hemos comentado, estaba en un internado, el internado de la señora Goddard,、eh, donde dejaron no se sabe quién. Es una hija natural、eh, con orígenes desconocidos, pero que Emma está muy segura de que tiene que ser hija de un caballero porque lo ha decidido ella con su buen criterio. Eh, eh, Harriet es guapa. Eh, muy guapa y muy bonita para los estándares de la época. Me hace mucha gracia porque cuando se la describe, se la describe como muy redondita, muy agradable, muy tal, que、eh, dista mucho ¿no? de los cánones actuales. Pero bueno, la idea que se, nos, que se nos da es que Harriet es muy agradable, es buena persona, es más sencilla porque la educación que ha tenido o la predisposición que ha tenido es distinta a la de Emma. Y Emma se fija como proyecto personal el hacerle un cambio de look, pero al modo victoriano. La va a refinar, le da nuevas lecturas, le pone en mente un matrimonio que sea ventajoso y que sea acorde a la posición social de la propia Emma. y、eh, Harriet、eh, pues、se hace amiguísima de Emma, le tiene un gran respeto por su posición y, bueno, pues por todas las virtudes que tiene. Y la va a seguir. Así,、eh, precisamente a través de este personaje, conocemos a otros tantos en la primera parte de la novela, como es el,、eh, el señor Elton. El señor Elton es el reverendo, el pastor de, de Highbury, y es、eh, quien casa precisamente a los señores Weston. y Emma se figura que tiene que estar un poco solo y un poco triste, así que va a intentar buscarle el match. Y el match se lo quiere hacer con su amiga Harriet, que vale, que no. Se sabe muy bien de quién es hija, pero mira la que guapa es. Y el señor Elton al final es un pastor, así que tampoco tendrá muchos remilgos, ¿no? Debería de ser buena persona. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque el señor Elton lo que quita de pastor no lo quita de pretencioso y aspira nada más y nada menos que a la propia Emma, cosa de la que Emma no se da cuenta, porque sí que es cierto que el relato es muy tramposo y, nos,、eh, siendo un tercer omnisciente, está contando la historia como si Emma se la contara a sí misma y con los adjetivos y Atributos que Emma achacaría de los personajes. De hecho, no es sino el señor Nile quien nos da la pista de que,、eh, de que Elton no está nada por la labor de casarse con la, señora Harriet, con la señorita Harriet Smith, porque eso sería un casamiento muy imprudente, porque no tiene fortuna, porque no se sabe de quién es. Efectivamente, eh, Elton eh, eh, se va a dedicar a alabar muchísimo las pinturas de Emma,、eh, concretamente un retrato que hace a Harriet, pero no por la retratada, sino por. por La artista, asimismo, se preocupa mucho、eh, de la amistad que han trabado ellas, pero no tampoco por lo mucho que está mejorando Harriet, sino por la grandísima labor que ha hecho la señora Emma. Y al final, es pues eso: un señor un poco pedante que acaba confesándole sus sentimientos a Emma, diciendo que poco menos que cómo me vas a querer enchufar aquí a la pobre de Harriet Smith, que es una pobretona. Y、eh, bueno, pues Emma se queda totalmente desolada y espantada, lo manda a z u r i r espárragos y le jode doblemente porque. Ya se lo había dicho el señor n a i l i y le joroba mogollón que tenga razón el caballero. En fin, esto sería como si dijéramos、eh, una primera parte de la, de la novela, pero luego da paso a una segunda que se ha ido faraguando desde el principio con otros dos personajes muy protagonistas, que son por un lado、eh, Frank Churchill y por otra parte Jane Fairfax. Frank Churchill es el hijo del señor Weston, sin embargo,、eh, tiene una situación particular porque la madre de Frank Churchill、eh, murió también cuando él era muy joven y acabó siendo adoptado por la familia de la madre. Ya que el señor Weston, pues, era un hombre que va a ser un hombre a cuidar de tu hijo en esta época y además,、eh, pues, no estaba. No es que no estuviera por la labor porque el señor Weston no se nos presenta como un mal hombre, sino pues, que no tenía tantos medios ni tanta posibilidad. La cuestión es que Frank Churchill、eh, abandona Hypuri y、eh, se va a Enscomp para、eh, que le c r í e n le adopten y lo eh, eh, acojan bajo su ala los Churchill. De hecho, acaba adoptando su apellido. Eh, Frank Churchill es también un señor pagadísimo de sí mismo, maravilloso, del que todo el pueblo habla maravillas, porque bueno, se ha asociado con una familia con mucha、eh, posición y buen nombre. Y、eh, es el hijo de Weston, al final、eh, se le tiene como、eh, patrimonio de Highbury y todos hablan de él、eh, maravillosamente bien. Escribe una carta y se la leen absolutamente todos.、Eh, dice que va a venir y le esperan como si fuera,、eh, yo q u é sé, el rey. La cuestión es que cuando finalmente aparece Frank Churchill. Pues, efectivamente, como está también considerado, Emma、eh, reconsidera el quizá no querer casarse porque parece que Frank Churchill, tan maravilloso como es él, podría ser digno de ella.、Eh, la cuestión es que este Frank Churchill,、eh, aunque también se cree maravillosísimo, le cae a todo el mundo bien, excepto al señor Knightley y, y a mí, <ríe>、eh, porque tiene una cierta pretensión y una cierta vanidad y se da mucha pompa. Eh, a la par que aparece Frank Churchill, también nos aparece otro personaje secundario que cobra importancia, que es Jane Fairfax. Jane Fairfax es la sobrina de la señora y la señorita Bates, que son dos secundarias que aparecen recurrentemente y que forman parte de la sociedad de Highbury y que visitan a los Woodhouse.、Eh, son dos señoras, la señora muy mayor、eh, Bates y la señorita también mayor eh, Bates, eh, que no disponen de grandes medios, están en una posición social complicada. Y bueno, pues se ven un poco favorecidos por las atenciones de Woodhouse porque sí que son、eh, de buena clase, pero no tienen grandes medios. La cuestión es que, precisamente, cuando reciben una carta de Jane Fairfax, que es maravillosa y、eh, tiene muchísimas virtudes, muchas más que Emma objetivamente, pues、eh, no hacen más que hablar de ella y a su vez、eh, pasan la carta a todo el mundo y demás. Eh, esto eh, fastidia tremendamente a Emma porque ella, que tiene tan buena opinión de sí misma, se da cuenta. Eh, que todo el mundo adora a Jane Fairfax y que además es que la propia Jane pues canta muchísimo mejor que ella, es más sencilla, menos pomposa y cae muy bien. Aquí se va a armar otro pequeño lío porque Jane Fairfax va a recibir en su estancia en Hasbury un pianoforte.、Eh, y aquí ya tenemos liada quien le ha enviado a Jane Fairfax el pianoforte. Frank Churchill va a meter mogollón para ver quién ha sido q u i é n ha enviado, quién no ha enviado el pianoforte. El señor Knightley va a quedarse un poquito prendado de、eh, Jane Fairfax y,、eh, pues, todo van a ser conspiranoias y demás.、Eh, más adelante, al final, se descubrirá que ha sido el propio Frank. Frank Churchill, quien ha,、eh, quien ha enviado el pianoforte porque está enamoradísimo de、eh, Jane Fairfax y su plan era escaparse juntos, pero claro, como tenía que rendir cuentas a los Churchill, no le era tan sencillo. Así pues, eh, Emma eh, se queda con dos pares de narices y、eh, ve que además sus problemas también han.、Um, um, amplían O se acrecentan y todo le sale fatal con el buen criterio que tenía ella, porque vaya por Dios,、eh, Harriet Smith, que、eh, al final lo del señor Elton, como ya hemos dicho, no le salió nada bien, y vio que el señor Elton volvió a Highbury después de una temporada afuera con una señora Elton, que es también un personaje muy cómico y que es muy pretencioso, que se tiene muy bien considerada y que, bueno, es un poco ridícula en realidad. Eh, se da cuenta de que、eh, bueno, la, de, la dejan al lado en un baile y tal, y el señor Nile a acude en su ayuda. Esto hace que, esto hace que la, eh, eh, la señorita Harriet Smith se enamore del señor Nile, a porque, bueno, hay mucha diferencia, pero es maravilloso. Además, en esto también influye otro personaje secundario que es el señor Martin. El señor Martin es un antiguo,、eh, es un antiguo pretendiente de. ハーリー・タスミス。 Al que Emma、eh, persuade para que los rechace, porque es un granjero y eso haría que ella no pudiera ni ir a visitarlos. Por favor, un granjero.、Eh, literalmente dice que no está a su altura porque no es tan pobre como para que pueda ayudarle ni tan rico como para que pueda ir a visitarle. O sea, escoria de la peor. En fin, así que Harriet Smith, que abandonó al señor Martin, que se vio abandonada por el señor Elton, ve en el señor Knightley, que es muy caballeroso, como su nombre indica, una posibilidad maravillosa. Esto también de nuevo repatea a Emma porque se da cuenta que se está enamorando o siempre ha estado enamorada del señor Knightley. ¿Y por qué? Porque a lo mejor no era tanto un hermano, sino que la historia es un poco como: Ay,、eh, quiero que piense bien de mí, quiero caerle bien y quiero, quiero que se sienta orgulloso de mí. Y. Y、eh, al final de los finales, pues todo sale bien. El señor k n i l e y no quería tanto a Harriet Smith, sino también estaba enamorado de Emma, que finalmente le acepta. Y de hecho,、eh, los reparos que pudieran tener de pues, abandonar a su padre y demás、eh, se solventan porque el propio señor k n i l e y se compromete a ir a vivir con ella en la casa con su padre y a no irse fuera. Personajes más secundarios que me haya podido dejar por el transcurso de esta explicación de la novela a través de los personajes, pues podríamos también、eh, citar a Isabella Knightley, que es la hermana de... De Emma, y que como hemos dicho estaba casada con John Knightley y que、eh, es también muy hipocondríaca, como el señor Woodhouse, y que tiene cuatro hijos,、eh, sobrinos a los que Emma quiere muchísimo, que retrata, con los que se lo pasa muy bien. Y、eh, podemos también hablar eh, de eh, los Campbell, que son uno, un, el coronel y la señora Campbell, son amigos de Jane Fairfax,、eh, del padre、eh, que falleció de Jane Fairfax, y que con los que tuvo visita. Y tal, y respecto de los cuales se rumoreó que podrían ser ellos quienes, tuviera, quienes hubieran regalado el pianoforte. En fin, todo para malmeter, para desviar la atención de que verdaderamente era Fran k Churchill el que intentaba,、eh, li... bueno, el que intentaba, ¿no? El que estaba liadísimo con Jane Fairfax. Y no sé,、eh, no, no sé si me dejaría alguien más, la señora Goddard, que es la, la, la jefa del internado, b、bueno, u jefa, la señora del internado, pero también tiene un papel muy secundario, así que. No sabría、eh, tampoco se la caracteriza más allá de que parece que es una buena señora y que、eh, cuida de Harriet y ya está. Efectivamente, no le caía muy bien a, a Jane Austen los internados, así que no le da más importancia a la señora Goddard. Y nada, ¿qué os parece a vosotras? ¿Os cae bien Emma? ¿Os cae mal Emma?、Eh, ¿qué, ¿Qué opináis? <risa> Yo no puedo con Emma. Desarrolla Darkork. De no, es que, es que es como. Es muy predenciosa.、Mmm, es muy pagada de sí misma, pero sobre todo es como de. Deja de controlar la vida de, de los demás. Y es que encima te, te lo empieza n diciendo de. No, no, no, no te acerques a Martín, que es que es un rangero pobre. Y es como.、Mmm, a ver. El, el problema que tiene tanto. Tanto Emma como su padre, que les pasa a los dos lo mismo, es que viven en su burbuja y se tienen que inventar problemas. El, el padre <ríe> es hipocondriaco y,、eh, y Emma, pues,、eh, oh Dios mío,、eh, todo mi entorno es un desastre. Harriet, no te cases con ese pobre.、Eh, ya que eres mi amiga fea, te tengo que solucionar la vida. Y, y entonces el, el problema es que, o sea, el principal motor de aquí es、eh, Emma se aburre y tiene que inventarse problemas. Sí,、mm, totalmente. Sí, ah, por cierto,、eh, en el, como he hecho una explicación un poco lineal, no lo he dicho, pero finalmente se descubre que el padre de Harriet,、eh, que acaba casada con Martin, porque sí, finalmente、eh, me, ese señor le da una segunda oportunidad, aunque no se la merece, y se le vuelve a pedir matrimonio y se casan,、eh, era un comerciante. O sea, que era un señor decente, pero no era un caballero, como e m m a s e había hecho en la película. A mí me da la sensación de que Harriet, más que ser fea, la pintan como súper tonta a la pobre, ¿sabes? Pero además con un desprecio. Tremendo,、eh, pero claro, yo creo que ese desprecio viene más de, de, este, de este narrador que es omnisciente, pero que tiene el filtro de Emma. Entonces, Harriet la quiere mogollón, pero es tonta de narices porque yo, en fin, no tiene mi criterio. Que me haces una adivinanza y te la pillo al momento. Ya,、eh. a la pobre Harriet se lo tengo que explicar porque no da para más.、Sí. Claro, porque sí, es bueno, que es Emma idea, no escucha bueno, a sus sí, amigas. ¿Sí? Como el prototipo de, de Rubia Tonta de la época, ¿no? De, sí, es muy b o n i c a pero la pobre, pues tampoco, tampoco sabe atarse los zapatos, ¿sabes?、Mmm... Pero mira la que b o n i c a es.、Sí. Ay, y además, bueno, es un poco pobre. Entonces, voy a hacer una buena obra de caridad、mmm, subiéndola de, de nivel, ¿no? El, el, la idea que tiene, que tiene Emma, que yo, por cierto, tampoco la. asumí <risa> o sea, me cae mal desde el capítulo 1 hasta el. A mí me bueno, cuesta mucho. Jen Austen quería que hacer una heroína que solo le gustara a ella. O sea, que está hecha para caer mal, vaya. La escribió así, apuesto. Que esto ya lo ha、ah, hecho、no. con otros personajes, pero cuando son secundarios o tal, como son a lo mejor más cómicos, no me molesta tanto, pero seguir. A Emma, todo el rato es cargante que no veas. También tengo que decir、sí. que al final pff, empatizo un poco con ella, cuando, sobre todo cuando le pegan zascas, ¿sabes?、Eh, en plan,、eh, mira, Jane Fairfax es mejor que tú, jodete Flanders. O, o por ejemplo, también un, una parte que. Que bueno, me gusta, con la que sí que podría empatizar, es cuando le hace un corte muy feo a la señorita Bates, porque están ahí todos, Frank Churchill y demás, de picnic,、eh, haciendo pues eso, haciendo una tarde de té con pastas, y piden. Que alguien diga cómo era,、eh, una cosa muy interesante, dos cosas medianamente interesantes o tres poco interesantes. La señorita、sí. Bates, que es muy, muy parlanchina y muy incordiosa, dice que ella lo hará, que seguro que puede decir tres cosas interesantes y tal. Y Emma le dice, sí, sí, pero el problema es que solo sean tres. Y es como, ay, igual, ay, g u a l lo que ha dicho, la ha dejado súper mal. n a i l y le echa una bronca que no veas, porque es de, a ver, si lo haces con alguien que sea muy rico o que tenga posibilidades, pues lo dejas mal y no pasa nada. Pero has dejado mal a esta pobre señora, que está soltera, que no tiene medios, y la has dejado, y tú tienes una posición en la que precisamente que la critiques, pues es doblemente duro. Y e n más, se siente muy mal. Y ahí sí que e m p a t i z a un poco, no en plan de para qué hable, la h Elia va hablando de más, no. Pero, pero ahí. Sino、sí, que, que ese incidente ya no es, ya no es solamente culpa de Emma, sino del de Churchill, que también es una buena pieza. Sí, sí, sí, es que me queda también、sí. fatal, ¿eh? El Churchill. Se, le, se, se medio redime con el tema de Jane, pero para mí sigue siendo. Es como, Jane, por Dios, tipo, una amiga, date cuenta y huye. O sea, cero redención para Frank Churchill. O sea, es. O sea. Sobre el d o b e n t í súper imbécil. Otro、eh, que se aburre porque es rico. A ver, María, final, que se te oye de fondo. Cuando al final Frank manda la carta donde explica todo lo que ha pasado, y me hace gracia porque un poco la explicación de me he estado comportando、eh, así de mal porque estaba muy estresado. Un poco mal, tío. Sí, a mí no me, me mola. n Además, a a d es que. c r e o que se aburre porque es rico t i e n e que liarla. Es que es, es, es, es el motor de esta novela. O sea. Sí. Ricos que se aburren. <risa> Básicamente. Pero es que además,、eh, el tema con Fran k Churchill es que me cae mal porque está pagadísimo de sí mismo con Emma y que Emma se fije en él simplemente es como,、oh, es que, me, ¿sabes? Es como cuando la jefa del equipo de las animadoras se pide al capitán del equipo de fútbol, es como, porque somos los únicos guays de aquí, ¿sabes? Pero en v e r s i ó n muchimillonario de Jane Austen. Ay, y no sé, es como, uff. Pereza me dais los dos, en serio. Pero pereza, pereza me dais los dos. Y n a y l i por otra parte, también me da pereza. Es que en esta, en esta novela casi todos me dan pereza. Porque se cree súper guay y súper superior. Y tampoco es tan maravilloso. Por eso, cuando veamos las adaptaciones, me gusta mucho la presentación que hacen en la última de Emma. En la que lo, la primera vez que vemos a n a y l i e s levantándose los calzones para lo que necesita ayuda. Sabes que tú también eres un señor medio rico. Que su criterio está un poco basado en. Yo qué sé. En fin, que tienes 35. seis Años te crees muy listo. No sé. A ver, es un explainer. O sea, s i e es un explainer de, de libro, vaya. Claro, y cuando, cuando Emma, por ejemplo, tiene desplantes que son. Desplantes snobs, pero desplantes de me estás tomando por idiota y yo tengo mucho criterio, pues en parte digo, pues oye, pues sí, señora, <risa> es decir, no está bien estos criterios snobs, pero bueno, ya que estamos jugando con las reglas de la época, dale que sí, pues ni te cases ni leches tú a la tuya y que el criterio de este tampoco te i n f l u y a tanto. Lo que pasa es que, bueno, pues al final, como evoluciona y sí que le influye mucho y está enamorada, pues esa perspectiva de Emma independiente acaba como quedando en un segundo plano. Aunque me gusta que, que sin embargo, a c c e d e Accede, o se s enamora de Nile a y acaba con Nile, a pero en sus propios términos. Me gusta, pero también me da un poquito de pena, porque esto se lo puede permitir Emma porque es muchirrica. Si estás en cualquier otro estrato social, ni de coña. Yo me enfadé un poco con Emma、pero、al final. Bueno, creo que toda la historia es como un, un... enfadarse con Emma y perdonarla y volverse a, a enfadar con ella. Es como una montaña rusa de joder, tía. Otra vez. <risa> Y luego la perdonas porque, porque la narración de, de Jane Austen, en cierto modo, es, empatiza un poco con ella, pero luego vuelve a hacer algo horrible y te enfadas. Y al final me enfadé un poco con ella porque cuando Harry le dice que está enamorada del señor Knightley, y entonces ella se da cuenta de que también está enamorada del señor Knightley, es como:、eh, has tardado todo este tiempo en darte cuenta y cuando otra persona lo quiere, ahora, ahora es tuyo. Y además.、Eh, En el momento en que se da cuenta de que quiere casarse con el señor Knightley, el señor Knightley se declara y, y no le dice nada a Harriet. Tarda un montón en decirle a Harriet, en hablar con Harriet, y se dedica a preparar su, su boda y su futuro. Y, y mientras yo estaba pensando, ¿pero qué pasa con Harriet? Vas a hablar con Harriet y se lo dice a todo el mundo menos a Harriet, y es como que ya se ha olvidado de ella. Es que al final, Harriet. A ver, Emma no tiene mal fondo, pero muchas de las obras de caridad que hace las hace. poor Por, porque, porque está aburrida o porque es costumbre en su posición hacer obras de caridad. ¿Sabes? No porque, por ejemplo, en Mujercitas sí que veíamos que Marmi tenía una verdadera voluntad de ayudar a todo Kiski. Emma es como que la caridad está dentro de lo que una señorita bien situada tiene que predicar, ¿no? Pero al final, Harriet es un poco un juguete. Y es que, no sé, es que es otra de las cosas que no me gustan de Emma. Es que es, es como. Sí, Y soy caritativa, pero para mi propio bien, no sé.、Sí. También al final se alegra muchísimo de que Harriet se case con Robert Martin cuando le interesa. Claro, porque ahí es como, uy, menos mal que se ha,、eh, se ha resuelto esta cagada que he metido yo, ¿sabes? Porque si no, pff, en fin, no, no sé. Yo creo que un poco Emma tiene buen fondo, pero es muy rica. El problema es que no es tan rica. Porque yo creo que sí que tiene, o sea, muchas de las cosas que hace sí que tiene buena voluntad, lo que pasa que es que. Como se ha criado、mmm, tan sumamente privilegiada, las cosas es que no las ve y ya está. O sea, como has dicho,、claro. en comparación con mujercitas, pero、hmm. las protagonistas de mujercitas son todas de,、mmm, de clase trabajadora, ¿no? O、hmm. sea, la, las niñas trabajan y lo poco que tiene se lo dan a los pobres, pero es que más nadan en el dólar, o sea, más está podrido de dinero. Sí, es y... cierto. <ríe> es como. Pero. Hay una cosa que quiero decir que、eh, yo creo que el señor Niley, a、eh, sé que nos cae excesivamente bien porque, es, es, bueno, porque explica mucho y tal, pero yo creo que es un poco el, el personaje que refleja al lector. En plan、sí. de, intento, quiero que me caigas bien, Emma, pero、eh, ¿por qué eres así? Emma, ¿por qué haces esto? Emma, tal, bueno, venga, te perdono, pero ¿por qué eres así, Emma? Y, y, y es la única persona que, que le dice a Emma, oye. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Y、sí. ¿qué, qué es lo que tú estás pensando en ese momento? O sea, y al final, te, pues le acaba, o sea, está enamorado de Emma, entonces al final, pues bueno, Emma te acaba cayendo más o menos bien. Entonces, yo creo que el, el viaje que hace el lector es un poco parecido al que hace el señor k Nightly.、Sí. Un poquito, o sea, no, nadie acaba full, full enamorado de Emma, pero bueno. Sí, y además que el señor Knightley, yo creo que es el único que está en posición, a no ser quitando pf, el padre de Emma, que puede decir las cosas, porque Harriet es de clase mucho más baja, entonces no le va a decir,、mm. Emma, tías, es que eres tonta. No,、y、ella no, no puede. Clase, es, tiene mucha menos formación, que eso también se nota. O sea, la diferencia intelectual entre Harriet y Emma, o sea, se deja clarísima durante la novela, vaya. Sí.、Hmm. Entonces tampoco, ni tiene, ni tiene capacidad, digamos, social, ni intelectual, ni económica como para decirle a Emma, mira, no. Vamos, Harriet tiene un crash de amiga con Emma tremendo. Sí. Sí, eso es verdad. El único que puede decírselo es n a i l e y porque su padre, aunque sí que estaría en la posición de decírselo, como está, la quiere muchísimo y piensa que es maravillosa y tal. Que yo creo que esto también contribuye un poco a la propia, al a propio a al p r p i o ego de Emma, ¿no? Es decir, tiene siempre a una corte de gente alrededor diciéndole lo maravillosísima que es, ¿sabes? Excepto n a i l e y que por eso tiene una relación tan particular con n a i l e y porque n a i l e y es el único que le,、sí. que le da somantas de realidad, de que sí, sí, Emma, dibujas genial, pero tampoco te pases. No es tan maravilloso esto que has hecho, ¿sabes? O yo qué sé. Efectivamente.、Uh. Y eso, la verdad es que a mí me gusta cuando le dan zascas a Emma. <risa> Lo siento mucho. La, la escena del piano es brutal cuando está. Es maravilloso. a toca mucho mejor y está Emma que se quiere morir. <risa> Hubo un momento que yo estaba s i p e a n d o un poco a Harry y al señor Knightley después de, de que el señor Knightley la saca a bailar、hmm. y, y al, al final estaba pensando, ojalá. Eh, Harriet y el señor Knightley acabaran juntos de verdad y se casaran y, y Emma se, se comiera los mocos y se fastidiara y se diera cuenta de, de las consecuencias de lo que ha hecho. O sea, me imaginaba que no iba a pasar, pero. pero... A ver, no creo porque Knightley también tiene su dosis de snobismo ¿eh? y de hecho creo que esa escena es como sobre todo para que te enamores de Knightley en plan, mira qué caballero que es que ha salvado a Harriet, no en plan. Eh, para, que, para el sipeo. Pero bueno, porque además es que cuando. Es que es tan feo todo lo de Harriet, el triángulo h a r r i e t n i l y e m m a que cuando Harriet le dice a Emma que le gusta mucho n i l y Emma lo primero que piensa es como: ay Dios mío, vaya liada, y luego es de. Pero que no estás al nivel, que no, que este es caballero bueno, el pastor aún de acuerdo, se perdona, pero que tú eres hija de nadie, ¿sabes? Es como, ay, madre mía, el esnovismo. Pero bueno, es que estamos leyendo Jenausten. Es lo que hay. Y en, otras, y en otras, cuando el personaje protagonista, pues eso, no es el mega rico, sino es el más humilde, pues te es más fácil empatizar, ¿no? O, o el mensaje que m a n d a s es como más positivo. Pero aquí. Aquí、eh, es, es, cuesta, cuesta. Cuesta porque además tampoco es que ataque a Emma en plan todo lo que hace está mal. No, pues creo que tiene mucha razón lo que ha dicho Kitsune. Es que ha sido criada en ese mundo y no ve que. O, o le cuesta mucho, de hecho, darse cuenta de cuando hace las cosas mal. Porque está muy omnubilada con su. Pues eso, con, con la corte de gente que tiene alrededor. Pero bueno. De t a s m a n e r yo creo que sí que Jane. O sea. Y en Austin, yo creo que sí que es crítica con el comportamiento de Emma, porque, o sea, si no, no le daría los t a s c a s que te. O sea, te está enseñando todo el rato, miras que está pava, como. Nada en el privilegio, pues se permite hacer todas estas faltadas. Cuando le falta el respeto a la señora. Es que no me acuerdo cómo se llama. La señora soltera, esta. Bass. b s Esa escena es terrible. En la peli, sobre todo, se ve súper bien. En la peli te deja súper m a l cuerpo esa escena. Y tú te das cuenta de que. La otra, o sea, Si e a s la otra señora hubiese sido rica, a lo mejor lo habría podido contestar, pero como no, pues, pues se calla y, y no le dice nada. Y tiene que venir el señor ahí a h í y decirle: Emma, eres tonta, deja de ser tonta, te gusta ser tonta. Sí, sí, lo que pasa es que es muy sutil la forma en la que. Bueno, es muy sutil, esa escena es machacadora, pero en el resto de la narración es muy sutil la forma en la que la en la que te pone de manifiesto los. えー。Um No me sale la palabra las, las pegas que tiene Emma, porque como al final estás viéndolo todo con el filtro de la propia Emma, ¿sabes? Sí. Pero sí, se desprende. Pero, pero vamos, yo creo que、eh, Jane Austen es crítica con Emma en el sentido de que Emma es inaguantable y es lo que te transmite, ¿sabes? No es un personaje、sí. rico que digas, ¡buah! Lo mola todo. Y es, pues, no sé, pues esa fantasía de las k a r d a s h i a n que se creen maravillosas, pero es que, ¡buah! Maravillosísimas.、Eh, o yo qué sé, o con personajes de ficción. El, el señor Darcy, ¿vale? El señor Darcy es orgulloso y es. Pretencioso y tal, y todo lo que tú quieras, pero al final tiene sus virtudes. Y、uh, en Emma te dicen: Vale, es muy rica, tiene muchas virtudes, pero te está cayendo mal, ¿eh? A que te está cayendo mal, a que no la soportas. Y así toda la novela. O sea que sí, que yo creo que también Lina Ustén es crítica con Emma. En fin, y, y no sé,、eh, ¿tendríais algún personaje preferido? De... Es que en esta novela yo diría: No sé si tengo un personaje preferido o uno al que, me... <risa> El que menos odio. <risa> Creo que la que menos mal me cae es la señorita Taylor barra s e ñ o r a como la más, no sé, la más sensata en general, aunque también le dura tela la píldora a Emma, porque todo el mundo le dura la píldora a Emma.、O、creo que es la que menos mal me cae de, de, de todo el mundo. Sí, podría, sí, podría ser. ser. Me parece bastante, bastante mona, c a r r e t Me da pena, pero、uh. me gusta. Creo que es porque me gusta mucho、eh, cómo lo hace Mia Goz. En la, en la última adaptación. Sí, pues mira, si queréis, precisamente pasamos para las adaptaciones que nos va a seguir dando para, para hablar de personajes y demás. ¿O alguien quiere añadir algo más en sí sobre argumento, personajes en abstracto y no ya concretamente en la pantalla? Eh, una eh, cosa. Que... Ah,、vale. perdona. a d e l a n t e yo quería decir una cosa y es que、eh, esta novela es la segunda parte, o sea. Eh, Jane Austen la escribe como si fuera la segunda parte de Mansfield Park. Y、mm. simplemente por comparar, en Mansfield Park tenemos a una protagonista que、eh, es todo lo opuesto a Emma: es eh, pobre, eh, eh, nadie de su familia la escucha,、eh, acaba, acaban dándose cuenta de su valía con el tiempo. Y en Emma es justo lo contrario: es una persona hiper rica, todo el mundo la admira,、eh, empiezan a darse cuenta de sus defectos según va pasando la historia y se v a viendo las cagadas de Emma. Simplemente quería comentar el contraste. Es verdad. Sí, sí, es un, es un espejo en las dos novelas. Sí, sí. Está curioso porque, en realidad, esto no hace más que, que decir un mini punto para Jane Austen, que es versátil y te puede contar vale, historias de sociedad al final. Como me decía el otro día, dice, pero todas van de casarse. Y digo, a ver, es que es un poco de lo que iba la sociedad en esa época. ¿Qué quieres que te、claro. diga? Pero desde. ¿Todas distintos van de casarse sí y no? Van a. porque. Porque, porque sí, no, porque van de casarse, pero muchas es como en las últimas 20 páginas, ups, me tengo que casar. Sí, no, a ver, van de casarse en el sentido en el que la estructura social de la época estaba un poco pensada、sí. para facilitar contactos y tal. Otra cosa es que el personaje quiera casarse o esté con la predisposición, ¿sabes? Pero era, no sé, era de lo que iba el, el, la, la sociedad de la época. En fin. Sí, porque por desgracia, Emma es que era mayor. s se van de dinero. Sí. O sea,、mmm, yo creo que el, el tema. O sea, el casarse al final es un poco la subtrama. El móvil de casi todo, yo lo veo que es el, el dinero. El tener dinero o el no tenerlo. Es que al final el casarse es una forma de tener dinero, o de conseguir dinero, o de evitar ser pobre. Claro. O sea, eso se ve. v i En e en orgullo y prejuicio, si, no, si las niñas no se casan, se van a la calle. Sí, y en sentido y sensibilidad es de. sentido y sensibilidad,、sí. igual. <risa> Más te vale buscarte apaño porque estamos en la mierda. <risa> como, como leí yo en Twitter, va de lo que. O sea, se lo leía. Bueno, no me acuerdo a qué se lo leí.、Eh, orgullo y pues, las novelas de Jenna Austen va de lo que pasa cuando, te, cuando alguien se va, cuando alguien se muere. Y de lo que ocurre con la gente que se queda, sobre todo cuando esa gente no puede heredar, no puede, no puede ser independiente, simplemente por el contexto histórico. Sí,、hmm. Sí,、mm -hmm. sí, porque vemos, por ejemplo, en el caso, como habéis dicho, de orgullo y prejuicio, está clarísimo ya no solamente con las protagonistas, sino con la amiga, le,、eh, ¿cómo se llamaba? No, Lucas, bueno, la, la amiga de, de Elizabeth b e n n e t que se tiene que casar sí, Charlotte. porque. Charlotte, Charlotte, gracias. Charlotte Lucas tiene que casarse porque. No porque esté mínimamente enamorada, sino porque ya va teniendo una edad y pues tendrá que ver cómo se acomoda en la vida, ¿sabes? Es decir, es un medio para un fin. Dale, algo más que os habíais juntado varios comentarios a la vez, creo. Vale, hay una escena que me hizo muchísima gracia, que es cuando se muere la señora Churchill, y Frank por fin puede confesar que estaba prometido con Jane Fairfax. Pero cuando se muere la señora Churchill, que es una señora que es, durante todo el libro han estado criticándola porque, porque es muy egoísta, porque, porque es muy creída, porque no deja que Frank venga a visitarnos. Y cuando se muere, todos son elogios. Y, y la, la narración de la voz de Jane Austen、eh, dice literalmente que qué suerte tiene la gente cuando se muere, que aunque hayan sido malas personas y, y hayan hablado mal de ellos,、eh, cuando se mueren,、eh, todos son elogios. Es que Jane Austen es muy cómica siempre. A mí me lo parece, es decir, yo, hay libros con los que me he reído mogollón. Es muy irónica. Sí. Yo con persuasión, yo os prometo que con persuasión me río mucho.、Pues、en fin. Persuasión es que es maravilloso. Creo que van a sacar serio película dentro de poco. Yo solo lo digo. Sí, van a hacer una peli con la de Succession. La chica de Succession. ¿Sí? La ¿Mm? rubita. ¿Mm? Hace de la protagonista que no me acuerdo cómo se llama. Sara s n o o f No, o sea, la de, la de. ¿Cómo se llama la protagonista de Persuasión? Ah. Uf. No me acuerdo.、Uf. Si me lo leí el año pasado. no Ah. Me acuerdo, da igual. Mierda.、Eh, <risa> Rápido, Google. Es, es Sally s Hopkins. En la, en la sí, sí, de... es que estoy, estoy pensando, es la de la forma del agua. An, la forma del Elliot. agua. Elliot. Elliot. Eso,、mm. Elliot. Elliot. Es, es,、eh, es. Bueno, es que Persuasión es maravillosa. Yo siempre, siempre la recomiendo.、Pero、es de las que menos se comenta y yo creo que es de las que más me gusta en realidad. Bueno. Si、sí, además es muy cortito,、sí. se lee muy、sí. bien. A mí me pasa con las, las estas de j a n e Austen, que al, con los libros, que al final se me hace un poco bola. Siempre me, me cuesta mucho acabármelos. Y c o m personaje es tan cortito, pues se lee muy bien. Muy Yo con Emma tengo que, tengo que reconocer que esta es la primera vez que, que llego más lejos porque es que toda, lo, lo había cogido 20.000 veces y lo había dejado siempre porque Emma me cansaba mucho. Y este es el que más bola se me hace, sin duda. Pero bueno. Yo es el、muy、único tan libro tan que solo、claro. me he leído dos veces. Yo es que me lo empezó muy o g o l l ó n pero acabármelo una. <risa> en fin. Sí, sí, sí. sí. Bueno,、eh, Eso es más complicado. ¿Faltaba Kitsune、eh, por decir algo? Sí, no, que. Pues como comenté un poco al principio, que sí que. Aunque Emma no me vuelva loca, sí que me parece muy interesante lo que hace con la novela. Me parece arriesgado hacer un personaje así, un protagonista así, plantear la historia así como. Que todo en realidad era mentira. Esto es una cosa que se hace mucho en terror, ¿no? Lo de que todo te lo cuenten como una cosa y resulta ser otra. Y desde un punto de vista de un drama así familiar, ¿no?、Hmm. Podemos decir, medio romántica, medio drama, me parece interesante a nivel de forma la, la novela. Sí. Y además, sí que me parece interesante tener una protagonista tan pedorra, ¿sabes? m u c h a s veces lo que les pasa a las, pues yo qué sé, mira a Jane Eyre, por ejemplo, la protagonista suele ser como muy ejemplarizante, o mujercita, por ejemplo, las protagonistas son, hacen liadas, pero、no、dejan de ser muy buenas, y aquí Emma es la, hostia, yo creo. La que, la que más dolor causa a su alrededor y sin embargo, pues bueno, al final se redime y tal. También me parece que tiene un arco de redención guay, porque sí que aprende mucho a lo largo de la historia. Y también quiero otra cosa de Emma, y es que es muy jovencita, tiene solo 21 años. O sea, muchas cosas que a la ves dices,、pues、es que es muy joven, por eso hace todas estas, o sea, Sí. Es joven para nuestra sociedad, para la sociedad de, de la regencia、eh, ya se está empezando a quedar un poco. Un poco ya. Parada, sí, sí pero, pero es verdad que no, tiene, no, no llega a ser una señora, señora o una solterona del todo, también porque es rica y puede tomárselo con más tranquilidad.、Rica? Claro. Pero claro. vamos a ver, o sea, el cerebro se, se, se, siempre se ha, se ha desarrollado igual. O sea, lo que pasa es que antes te tienes que casar joven porque, porque patata. Pero la sociedad no. <risa> sí, no, sí, pero, no, pero la, yo entiendo lo que dice Kitsune. Es, por ejemplo, que yo me imagino que una Emma, y aunque siguiera soltera o cada d n o como fuera, ya de unos 30 años o 40, ha aprendido que si dice cosas bordes a la gente, luego se siente mal y se, y se, y se, se cuida más de hacerlo, ¿no? Es decir, las、Cabe. cagadas que ha metido en los años precedentes la habrán formado cuando sea más mayor. Creo, eso sí que lo creo también. n o Es decir, claro,、sí. seguirá siendo súper s n o b y tendrá su puntito de gilipollismo, pero habrá aprendido algo. Creo, o espero. p e igual, no, no es la misma Emma al principio de la novela que al final. ¿Y cuánto pasa durante la novela? ¿Un año, más o menos? Sí, puede ser. Quizás un poco menos, pero sí que pasa. Bueno, en, en la peli es un año. En la novela no me acuerdo porque no. O sea, sé que al principio es como invierno,、hmm. pero no sé con estaciones al final. Pero sí que 21 años s i g u e siendo pocos años para el desarrollo cerebral y todo eso, para tus experiencias y tal. Vale que la gente se moría joven, no sé qué, pero sigue siendo muy jovencita para todo el poder que tiene además.、Hmm. Porque, o sea, vamos a ver, lo normal es que te casaran y tú eras ya perteneciera a tu marido y tu marido era el que hacía las cosas y los maridos siempre eran bastante más mayores, solían ser pues treintañeros.、Hmm. Y ahí sí que se nota la diferencia de, de madurez. Mira, por ejemplo, yo esto lo veo en, en Cranford,、eh, que hay dos hermanas que son ya muy mayores, y hay una que es, digamos, más. La, la mayor de las dos que son muy mayores es como que tiene la cabeza muy asentada y tal, y la más joven de las dos, que sigue siendo muy mayor, es,、eh, tiene pinta de haber sido muy cándida, muy bobalicona, pero tiene como callo ya hecho. Pues algo así, entiendo yo, ¿no? Que、sí. te pasa cuando creces, supongo. Que sí que es cierto que de todas formas, Emma,、eh, es decir, tampoco tampoco quiero decir que Emma sea una niña tonta que tiene que aprender. Emma llevará ya, que, ¿cuánto? que ¿Cuatro o cinco temporadas de a ver si me caso? Porque desde los 15 o 16.、Cinco. O sea, cinco, cinco, ¿no? Desde los 16. Desde los, 16, eh, desde los 16 hasta los 21 lleva cinco temporadas de ir rondando gente. O que le vayan rondando. O de simplemente visitar. Y también es cierto que, mal, no tener madre tuvo que hacer de señora de la casa antes, ¿sabes? O sea que sí que se delegaría en ella más autoridad aún. Pero bueno, pero eso no quita que lo hiciera con la experiencia que tiene, que es limitada. No es la de una. d i g a m o Señora s de la casa que al final pues, ha tenido que parir y ocuparse de hijos y tener más responsabilidades. Las responsabilidades de Emma son un poco que todo esté arregladito n o y, y que su padre esté b i e n、claro. Pero las responsabilidades de Emma Emma t i e n e tan pocas responsabilidades porque tiene una hermana mayor casada. Sí, sí. Entonces, da igual que el padre muera o no,、eh, sabemos que la herencia va a ir para su hermana seguro.、Uh -huh. Bueno, para su hermano, a n、no, perdón, para su cuñado. Segurísimo. Entonces, Emma,、eh, quiero decir. Eh, tiene la fortuna asegurada, tiene, tiene todo lo asegurado, porque recordad que en Orgullo y、sí. Prejuicio, precisamente el miedo es: madre mía, el primo Collins va a heredar como nadie se case aquí, ¿eh? Sí, sí. claro, porque heredaría John k n i g l e y y al final, pues como su hermana la mantendrían, no la dejarían eh, claro. Eh, desprotegida. Claro, claro. Pero si no, tuviera, si, si, no, usted no hubiera, si Jena usted no hubiera creado esa familia tan bien estructurada que el padre se le, le da igual todo, o sea, Emma puede hacer lo que le da gana,、hmm. porque el padre lo único que le importa es que se ponga una rebequita.、Hmm. Eh, claro, claro, entonces、eh, si no hubiera creado esa, esa estructura familiar, Emma eh, pues eh, se hubiera tenido que casar, como toda、sí. hija de vecina. Sí, <risa>、si no、en la de... época. Esté o muy, muy, muy, muy, muy ya rico. Se me están ocurriendo. Bueno, no, claro. No, es que las señoras que son muy ricas al final es porque han enviudado y entonces se han quedado con el patrimonio.、Ellas. Claro, claro. La, la, la independencia te la daba. O sea, ser viuda en aquella época era que te tocara la lotería. <risa> La rica era que te t o c a r a la lotería, o sea, podías hacer lo que te diera la gana. Por eso o sea, es tan maravillosísimo cuando la señorita Taylor se casa con el señor Weston, porque es de estalla mayor, ¿sabes? Se morirá pronto y es buena gente, no pasa nada. <risa> garras, no se me ha dado la r i m e a época. Hay una, una cosa sobre Emma, y esto a lo mejor lo he soñado yo. Eh, o lo he leído en Tumblr, no me acuerdo, pero no era, el padre no era como tan hipocondríaco porque la madre de Emma se murió de un resfriado o algo parecido, de una gripe o algo así. Sí, es decir, sí que es cierto que la madre de Emma se murió y creo que fue de un resfriado mal cogido. Y, y es verdad, sí, puede ser que parte de la hipocondría venga por ahí, pero yo creo que es que e s e señor estaba un poco tocado de todas formas de fábrica. A, ver, a mí me parece muy bonito pensar que es en plan, por eso, como se murió la madre y le dejó trauma, pues que no a、sí, que es una de s u í no, a, a ver,、buena. en parte, él, proteger, asis, protegerlas tanto porque protege muchísimo a Emma, ...pero también, aunque Emma pasa más, pero también protege muchísimo a Isabela, que también sí que es más hipocondríaca. Y puede ser también. Porque de hecho, cuando, cuando muere la madre, Emma era muy muy pequeña y no la echa de menos, pero Isabela era más mayor y también lo、sí. vivió y también es muy hipocondríaca a resultas de eso.、Hmm. Ay, qué bien. Es como los que dejan de fumar cuando tienen n a l g ú alguna muerte por enfermedades pulmonares. <risa> en fin. Bueno, con este comentario tan tísico de la época, <risa> vamos a pasar a las adaptaciones, si os parece. <risa> Pues、eh, entiendo que sí, que se nos han acabado por ahora los comentarios、eh, sobre en general el libro. Vamos a pasar a las adaptaciones. Dale, María. Vale, pues adaptaciones de Maymuchas. Me he hecho aquí una lista y la más antigua que he encontrado es una película de 1948, dirigida por Michael Barry. Luego, en 1960, se hizo una miniserie、eh, para la televisión. Luego, en 1967, parece que hay unas, una serie española. De televisión. Sí. Sí. i、sí, no la he visto, pero tengo curiosidad, quiero buscarla a ver si la encuentro. No sé si la e n c o n t r a r é Yo llegué a encontrar、eh, carteles y demás. Y creo que la liaron con los trajes porque los hicieron victorianos. <risa> sí. Pero, no, pero no, no he localizado la, la obra. Sí, que e n el ojo. Pican el ojo. Sí, sí, sí. sí. Esto, pasa, esto pasa con varias. Porque, por ejemplo, también hay una adaptación viejuner de Orgullo y Prejuicio con trajes que no tocan. Sí. Luego en el 72,、eh, otra serie de televisión. Y luego, ya en los 90, bueno, en los 90 es que hubo muchísimas adaptaciones de cosas de Jane Austen. Hubo como una, una explosión de adaptaciones. Y en 1995 salió Clueless,、mm -hmm. que es una adaptación un poco libre, que ahora hablaré un poco de ella. En 1996 es salió. Es la mejor a d a p t a c i ó Es la mejor adaptación Consigue el tono perfecto, sí. sí. Bueno, perdona, María, sigue y luego ya nos recreamos en clules.、Eh, hubo una adaptación más, más cercana a la novela con Gwyneth Paltrow, que ahora luego hablaré de ella, me quejaré de ella porque no me ha gustado nada. En, en otro, también en el 96 hubo una adaptación para la televisión británica y luego en 2009, un, en 2009 una miniserie para la BBC. En 2010、eh, hicieron una adaptación de,、Hol、de, de Bollywood. ¿Mm? Y en 2020 la última adaptación, la de Autumn the Wild, con Enya Taylor Joy como Emma. Sí, yo solamente quiero añadir. A, a esto, un, otra curiosidad junto con la de Bollywood que me pareció muy curiosa:、eh, que es que hay también una serie de YouTube que se llama Emma Approve, que son como capitulillos de 5 minutos. También es una adaptación muy, muy libre. De hecho, es desde el punto de vista actual, pero bueno, sigue, sigue la trama de Emma y los personajes de Emma. También sale un señor Nigel y tal, y está, está graciosa. Y de hecho, para、sí. quien le interese, hay. Es decir, de hecho es como que han sacado varias los mismos. Está Emma Proub y está de l i z z i Bennett. Y creo que también hicieron otro de. de no me acuerdo ahora de, quién, de qué era, pero bueno, otra de Jane Austen. Perdón pero, pero por el inciso. Con... <risas> sí, yo quería comentar de adaptaciones. Está también la adaptación al manga, que es la que me he leído para para el podcast. Porque pasaba de volver a leerme. Me entero que es muy tocho. Terminé、eh, con audiolibro. Bueno, la, la mitad me lo leí, la otra mitad con un audiolibro mientras hacía otras cosas. Es que además, mira, no lo hemos comentado, pero nos plantea un poco de problema la estructura de Emma, que tiene como, pues la primera parte es todo lo de Harriet y Elton, y luego cambiamos de tercio y Jane Fairfax y Churchill. Con las películas yo lo veo muchísimo, que hay como un problema de estructura que me, se me parte a mitad. Sí que es cierto que todo contribuye al desarrollo de Emma, pero son como dos mitades que me encajan regular. Y dependiendo de las adaptaciones, por ejemplo, la miniserie de Romola Garay sí que intenta venderte un poco que los tres son los protagonistas de la historia. Emma,、eh, Jane Fairfax y Churchill, porque los tres tienen condiciones muy parecidas. Perdieron a sus familiares a una temprana edad y demás y son como muy, sí, tienen muchas virtudes. Pero... Sí. Pero, pero aún así, no, no, me, me cuesta esta estructura de tres patas, no la acabo de ver sólida. No sé, valoración mía, perdón. Continúa, María. Es verdad, es que es, que es muy difícil adaptar al cine a j a n e Austen en general, por, por el tema de la, de la narración, de la tercera persona y del estilo indirecto libre que ha usado ella. Claro, es muy difícil trasladar eso a un medio totalmente visual. Y por eso, Clueless está considerada en general la mejor adaptación, no solo porque traslada perfectamente los temas y porque es muy divertida, sino porque está esa, esa narración en tercera persona. Y、eh, para mí personalmente creo que lo divertido de Emma está en, en que esa, esa narración Que sintetiza los pensamientos de la protagonista de Emma,、eh, mientras la estás leyendo o la estás escuchando, estás viendo、eh, otra cosa que está sucediendo que, que contradice la, lo que Emma está haciendo o lo que está diciendo. Por ejemplo, en, en c l u e l e s hay un momento en el que, después de que, en una fiesta, Emma cree que ha conseguido emparejar a Tai. Que es la, el personaje que representa a Harriet, y a Elton, que es el personaje que representa a Mr. Elton. Y se está felicitando a sí misma y está, está diciendo que, que buena es, que, que se merece una recompensa por todas las buenas acciones que ha realizado. Y dice que el amor está en el aire, y mientras、eh, dice esto, vemos a un chaval vomitando en la piscina. <risa> es verdad. Es muy ridículo. Es ridículo. <risa> Es maravillosa, es decir, podemos entrar ya a hablar de c l u l e s no, no sé, dale, te,、eh, te habías preparado algo, ¿no, María? Habías dicho que querías、eh, luego comentar más. Sí, me he apuntado los motivos por los que me gusta c l u l e s Dale, dale. Creo que e s t a b a muy bien la, los temas de, de Emma, de la novela. Porque, por ejemplo,、eh, se entiende perfectamente. Que Emma es una chica muy joven, muy rica, muy, muy empanada, <ríe> muy, que vive en su propia burbuja, que no tiene malas intenciones, pero que, que es eso, Clules, que, que cree que lo está haciendo todo bien, pero realmente no hace más que l i a r l a Y traslada muy bien también el contexto, porque pasa del, del, del, del submundo、eh, inglés-británico Eh, de, la, de la burguesía、eh, de un pueblo pequeño a Beverly Hills en los 90, pero sigue siendo una pequeña burbuja、eh, aislada de la realidad. Y los protagonistas, incluidos adolescentes, que, simple, que solo piensan en, en, la, en la ropa y en y salir de fiesta. Y, y Obviamente, no son malas personas porque son adolescentes, pero, pero viven dentro de, esa, de ese submundo. Y, por ejemplo, también el tema de, de los ricos.、Eh, Clules está. O sea, Clules.、Eh, en Clules, Emma está todo el rato hablando de dinero. Pero, pero no de forma directa.、Eh, por ejemplo, una, lo, una de las primeras cosas que te dicen es que su padre es rico y gana 500 dólares por hora. Porque es abogado. Pero realmente nunca sabes a qué se dedica. Y no te dicen nada más. Y todo es como muy exagerado, muy, muy ridículo.、Eh, y en Emma,、eh, la, lo rica que es Emma y, y el, el dinero de la gente está presente, pero al mismo tiempo、eh, te cuentan cosas del mundo exterior, pero no de forma directa. Por ejemplo, te habla de. Del caoba y de materiales y de cosas que están pasando en Irlanda, y es todo relacionado con el colonialismo inglés.、Sí. Pero, pero de forma muy indirecta. Sí, sí. Está, está, hay, hay como una, un paralelismo entre, entre la película y la novela. Sí. Sí, me gusta mucho porque el título de hecho de Clueless funciona genial porque, claro, Emma dice todo el rato que, que quien está totalmente fuera de onda es Harriet, ¿no? Pero en realidad es ella la que nos e está enterando de lo que verdaderamente está pasando hasta dos veces. Por una parte, con Harriet y Elton, Que, de hecho, eh, eh, me, me gusta mucho cómo lo llevan, porque efectivamente lo que hace Emma en la novela es un cambio de look de la época a Harriet. Y aquí hace un maravilloso、eh, cambio de look, que es una de las cosas que más me gustan a mí de las pelis de los 90 y rom-coms en general. Y, y me encanta esa parte. Y, y eso, y el título funciona muy bien. Y además, Alicia Silverstone funciona también muy bien como, como protagonista. De hecho, bueno, pe, pegó el petardazo con esto. Bueno, en realidad, pegó el petardazo con el videoclip de Aerosmith, de Crazy, y se hizo icono adolescente. Y aquí funciona genial porque es rubísima, maravillosísima, guapísima.、Eh, pues eso tiene mucho criterio, pero el criterio viene de que es rica, ¿no? Y por eso, pues, conoce、eh, diseñadores como a l a i r a en plan de no, mi vestido es una a l a i r a no me puedo tirar al suelo. Es maravilloso. Y, y además, tiene ese. Esta cosa de que la odias porque es que joder, es que más pava no puede ser, pero te acaba cayendo bien porque no tiene mal fondo. A Alicia Silverstone se le ve que no tiene mal fondo, ¿sabes? Y bueno, lo siento, tengo que decirlo, pero es que Paul Ruth es adorable en esta época. El m El j o r e mejor n a i l e El mejor Niley, a sin totalmente, duda. Totalmente, totalmente. Es, que, es que yo quiero ser mejor persona para que Paul r u d d piense bien de mí, en serio. Es decir. Por favor, Paul r u d d piensa bien de mí. Además, es que es, me, me encanta porque el age gap está representado, pero de una forma que no es tan creepy, ¿vale? Ok, y ella está al final del instituto y él es un universitario empanado. Bueno, venga, vale, de acuerdo. No es como te doblo la edad, niña. Pero. Y luego también me, me gusta un montón cómo representan que él sabe mucho más de la vida que ella porque él ve las noticias y ella ve dibujos. s Porque l l a a Y cosas, así, y va. Cafeterías y. Sí, y quiere ser amogado ambiental y eso, pues ya le hace automáticamente buena persona. Y ella entonces, pues también se mete en un mercadillo de caridad y esas cosas y tal. Y me gusta también mucho cómo trasladan el tema de, de Frank Churchill, porque ahí el paralelismo es más difícil, pero me gusta.、Eh, yo, o al menos yo lo interpreto así: el Frank Churchill, bueno, yo creo que sí, es que es bastante obvio, sería Christian. Sí,、claro. Christian. sí, efectivamente. Es Christian que es un chico maravilloso de la muerte que entra en clase y tiene estilado. Y tal, y、eh, iba a decir Emma Alicia Silverstone Cher en la película、eh, cree que este sí que es digno de ella, ¿no?、Eh, y entonces, pues、eh, claramente utiliza todas sus armas para ligárselo. ¿Qué pasa? Que en realidad, aquí Frank Churchill Christian es gay y está interesado en ella en el sentido de que, pues joder, es que esta chica tiene estilazo, mora un montón, pero no、eh, sentimentalmente. Y creo que eso también pasa un poco en la novela. En realidad, Frank Churchill y Emma sí que están en sintonía y él intenta contar las cosas, pero No como、eh, interés romántico. Y me gusta, me gusta, el, me gusta cómo se traslada eso. Me ha parecido, y sobre todo para la época, ¿sabes? Me parece que no es de las peores representaciones LGBT que podemos encontrarnos. <risa> en fin. Y, y yo solamente quiero recalcar de verdad un momento de clú. Es que, es que no puedo. Eh, eh, Emma no suele hacer que me pase como en otras de Jane Austen de. ¡Oh! Pero, pero, pero Paul r u d d al final, cuando besa a Alicia Silverstone y levanta la cejita en plan: está bien, puedo besarte, ¿qué te parece? Me mata de amor. Es que lo adoro con toda mi alma.、Eh, proteger a Paul r u d d es mi finalidad en la vida, si pudiera o dependiera de mí. Ya está. Eso es, eso es todo. A mí me gusta. Gustaría decir, porque también es que me pareció súper bien trasladado cuando en la novela Emma hace un, le hace un retrato a Harriet Smith y el señor Elton, como que se lo queda, pero que se lo queda porque lo ha pintado ella, no porque el retrato sea de Harriet. Y en, en c l u e、eh, l e s Emma Cher, está haciendo fotos y el chico que, que hace las veces de señor Elton se queda una foto. De, de Tai, porque la ha hecho ella, no porque salga Tai. Entonces, es como, tío, es que hasta esto está bien hecho, es que me encanta, está, está todo, es perfecto. Sí, exacto, la pone en su taquilla. Es como, ves, le gustas porque ha puesto tu foto en su taquilla y es como, no, la ha puesto porque la has hecho tú, no porque sea una foto de la otra. Es como, perfecto, o sea, me parece una adaptación maravillosa. Y luego creo que la amiga en c l u l e s sería un poco como la señora. La señora Weston, ¿no? Que es como la amiga, pero que sabe un poco más de la vida porque ya tiene el novio de tiempo y ya. Como, no sé. Como,、mm. Me parece que, que esa sería la, la representación, ¿no? Sí, es un poco la señora Weston, pero con una personalidad más cercana de Emma. Sí. sí. Y un estatus social más parecido. ¡Ay!、Ah, y y el, el actor que hace del novio de la amiga es el de Scrooge, que me hizo mucha sí, ilusión sí, sí, verlo.、Sí. Don, Donald Payson. Que sigue teniendo el tío la misma cara, o sea, lleva, lleva teniendo la misma cara 20 años. Ese, ese sí que no ha envejecido, no como Paul r u d d que tú piensas no ha envejecido, luego ves que lo hice y te sigue e n v e j e c i d o Menos risquitos que ya no t i e n e e s o m e l o Eso me l i s t o y v e Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, pero. pero... Efectivamente, es que, lo de, o sea, tú ves el Vengadores, por ejemplo, la última,、sí. o cualquiera, dices, Paul Ruth, madre mía, es inmortal, ves Friends, que aparece también al final, ves Fluel, que son de la misma época, y dices, madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Pero está, se mantiene estupendo, sí. No, sigue, no, no, no, no. Teniendo encanto, sigue teniendo encanto, pero envejece. Pero me hizo mucha gracia porque me lo pusiste por Twitter antes y lo leí en el trabajo y me dio la risa. Dije, es verdad, pobrecito. <risa> pero da igual, me sigue enterneciendo mucho, no puedo evitarlo. Hay, hay una cosa que me hizo mucha gracia que me acabo de, acabo de recordar, que es bastante sutil, pero el personaje que representa a Robert Martin, que es Travis, no sé、sí, cómo se llama de apellido,、sí. eh, el drogata. Sí, sí. El drogate, sí, el porrero. El porrero. Sí, sí, más que d r o g a t a es porrero, que es como otro nivel. Sí, sí es como skater y porrero. En el 90. Y, y claro, es, es Robert Martin y es porrero, está todo el rato hablando de hierba. Y Robert Martin es granjeo. r <risa> Y, y los, en el instituto, los porreros tienen su, su espacio particular que es en el césped, debajo de un árbol. Kincher está todo el rato diciéndole que se vaya a, a, al césped, a su rincón. Es que funciona muy bien. Creo que luego hicieron una serie de fuera de onda, pero ya se centraba en los personajes y se ha apartado de Jane Austen, así que no, nunca llegué a entrar. Pero, pero c l u l e s s funciona maravillosamente. Coge lo mejor del cine de adolescentes y lo mejor de Jane Austen. Y además, es que creo que verdaderamente la idea es muy fiel a los personajes y las intenciones. Sí, sí, no es. Claro, pero es... la mejor adaptación, ya lo hemos dicho. La mejor adaptación. Es m u e Es más, casa perfectamente con una, no... con una película de, de, de niñatos de instituto. O sea, pero perfecto. Sí.、Uh. Sí. sí. De hecho,、eh, tengo aquí un par de, de cosas apuntadas sobre, sobre la producción. Y la directora,、eh, Amy, Amy Heckerling,、eh, dijo que, que en 20th Century Fox le pidieron que hiciera algo sobre adolescentes y específicamente sobre lo que era In. Entonces, y ella dijo que vale, pero solo si podía burlarse de ellos. j <risa> e Y estuvo un tiempo trabajando en el guión y de repente se dio cuenta de que estaba inconscientemente basándose en Emma, que lo había leído en la universidad. Y a partir de ahí empezó a trasladar Emma conscientemente <risa> al mundo de b e r l i í s Y esto también me, me pareció bastante increíble.、Eh, los responsables del de Fox le dijeron que reescribiera el guión para que aparecieran menos mujeres. <risa> ¡Uff!、Bueno. Y luego u b o una movida con los estudios. Y la película acabó siendo producida por Paramount. Así que, bien, ¿Sí? qué fuerte,、mm. curioso, curioso. No, pero yo creo que, es decir, obviamente Clueless es un icono de, de los 90, pero creo que además me resulta muy curioso que justo fuera al año siguiente cuando salieran no una, sino dos versiones de Clueless. Que vale, la de Kate Beckinsale, la que la, la película para televisión, quizá puede entrar más dentro de lo de、eh, la BBC periódicamente tiene que hacer t e películas, ¿no? Bueno, BBC o cualquier productora británica. Eh, pero la de Gwyneth Paltrow es una americana total.、Eh, quitando, que, quitando que vale que en el reparto haya l g ú n británico, en realidad es, es, es una producción tocha de Hollywood, ¿sabes? Y me, me choca mucho que fuera justo el año después. Sí, de hecho, la, la producción de Clueless estaba en marcha cuando, cuando se empezó a la producción de la, la de Gwyneth Paltrow. ¿Hm? Sí, pero no sabían que. De hecho, es que es, es bastante. No he encontrado mucha información, pero es una película de Miramax. Entonces, claro, el productor es Harvey Weinstein, que aparte de cosas muy horribles que todas sabemos,、eh, siempre ha sido conocido como una persona, como, como un bully、eh, en las producciones de las películas y en, y en, en tácticas muy sucias para, para conseguir、eh, que sus películas tuvieran más publicidad. Que, bueno, en fin.、Eh, y Weinstein quería una adaptación moderna de, de Emma. Y menos mal que no, que no se empeñó, y, que menos, y menos mal que Clueless ya estaba、eh, en marcha, porque si no,、mm, a saber lo que habría pasado. Puf, no sé si veo una adaptación moderna con el tono de la Emma de Gwyneth Paltrow. Es que no, no sé. Que <risa> me costó mucho terminar de verla. Me costó varios días terminar de verla, porque, porque está, está muy mal dirigida. El casting no tiene ningún sentido, no me gusta nada.、Eh, Me encanta t o n i Colette, l pero no la veo como Harriet. Sí,、eh, yo no me creo a t o n i Colette l haciendo de tonta. Es que no me la creo.、Eh, es decir, y lo hace muy bien porque t o n i Colette l es muy buena actriz. Es decir,、eh, vale, en un primer momento pues, puede, pudo e s p u parecer que era más actriz de comedia con cosas como en sus zapatos, pero ya con pequeña m i s a n s i a indio el giro a, bueno, vale, comedia pero de otra cosa. Y últimamente, hereditar y puñales por la espalda, señora p í se me la cara. Es decir, es maravillosa. Sí, pero no, no su papel. No, claro, que, que Harry no es no es el s e perfil de Tony Colette. l、sí. Y Gwyneth Paltrow como Emma, a ver,、eh, creo que el factor de por favor la quiero estrangular está ahí. <risa> <risa> Pero está,、no、está, está, definitivamente、no、está. está. Sí, sí, porque además es Gwyneth Paltrow y es como por favor c á l l a t e、eh, Sí. Yo creo que es el mejor cast para Emma porque es insoportable. <risa> es decir, y porque Winnet Faltru o tiene esto. Lo que pasa es que Winnet Faltru o no tiene arco de redención. Ese es el problema, ¿sabes? Pero Winnet Faltru o es esta persona que se cree que todo lo que hace es muy maravilloso y es genial y que t i está n e e dotada, por Dios, y que lo peor que hemos podido hacer la humanidad es darle un globo de oro, un Oscar y no sé cuántos Tony's. Porque han hecho que este engendro se crea que tiene verdaderamente criterio y saque pues vaporización vaginal, huevos de Jade. Y, Enemas de café. O sea, han... señora, d e de, s e a de querer meterse cosas raras、sí. en la vagina, por favor. Por favor. ¿Y, decís, y decís que la castearon como Emma, ¿verdad? Visto en, retro, en retrospectiva,、eh, es bastante curioso verlo porque te imaginas perfectamente que Emma intentaría venderte estas cosas. Sí, sí, sí, sí、no、es p r á c i c a m e n t e Para, para vampiros blanca, y todo. Se creería, se creería con autoridad suficiente para decir: sí, sí, sí,、eh, te, te certifico que esto es buenísimo. Sí. Pero otro cast que no me acaba de cuadrar es el de Iwan MacGregor, porque buah, es que Frank Uf, Churchill、no. sí que es verdad que lo hace súper insoportable, pero Iwan MacGregor es buena persona. Es decir, lo hace bien. Yo creo sí, que lo hace、no、bien. ¿Sale tan feo en esa película? ¿Sale horrible? Esa es la cuestión. Mi comentario es: ¿consiguen que esté feo o es que el personaje cae tan mal que se le pega la fealdad al actor? <risa> es que... No, no, también sale feo porque le ponen un pelo no, horrible.、Feo. De hecho, de hecho, él, él mismo, igual m c g r e、eh, g o r dijo que, que Que se arrepentía de haber salido en la película, que había sido una decisión equivocada y muy elegantemente dijo que era una buena película, pero que no está muy bien. Las intenciones eran buenas, pero.、Sí. Dijo, dijo que él no estaba muy bien en la película y, y él mismo dijo que. que No ayuda la, pel la peluca que llevaba. Muchas <risa> <risa>、bueno, gracias por decirlo. De verdad, qué i n d i g n a c i o n es, en plan, ¿pero por qué le habéis hecho esto a este hombre que es tan maravilloso en general? <risa> pues sí, me parece terrible. Ah, y luego、eh, retroactivamente Pero esto, claro, me he acordado, no. Me ahora, después de los Bridgerton, he visto que Polly Walker. Jane Fairfax es la señora f e d e r i n g t o n en los Bridgerton, pero además también era,、eh, Atia en Roma. La serie esta,、eh, que el personaje malaba e h un montón. Y... Y, y, es que efectivamente, es decir, vale, mucho más Polly Walker que <ríe> Wineth Paltrow. Me parece muy bien casteado eso. Pero en ese momento, la verdad es que como cuando lo hizo, e、eh, s t o fue muy ante... obviamente anterior a los Bridgetton, pero también anterior a las series en las que ha salido luego, me pasó muy desapercibida Jane Fairfax. Además que es que en esta peli pasan un poco del culo de Jane Fairfax. No tiene apenas diálogo, la pobre canta y ya está. <risa> Y sí, no sé. Bueno, luego Alan Cumming haciendo del señor Elton me hace mucha gracia porque es el, el señor de Spide Kids que tiene como una cara que me, me sigue creando pesadillas. s s í sí, por el rollo este de las manos. Entonces, bueno, no sé si es buen actor o es mal actor, pero me da cosilla. Cuando、pues、me ves me... The Good Wife se te, te cambia el concepto de ese actor. Ay, no he visto The Good Wife. Ah, bueno, y ya sí, la única, el último comentario que yo tengo respecto de esto es que el Mr. n i g l i de esta peli no me gusta nada, es como cero atractivo, es decir, que me cuadra con un、Pero、poco. o c Completamente genérico, ya, yo no me acuerdo ya, y la vi hace un mes o dos para, para como preparación para este podcast y, y ni me acuerdo ya de qué actor es, o sea, no le pongo cara. Ni es ni que nada, luego ha salido en Gosford Park. Y, y ha salido en la corona haciendo de ministro de asuntos exteriores, pero vamos, muy, muy distinto y en ningún caso muy de caballero andante, ¿sabes? Y súper, me voy a enamorar de este hombre, es que me parece cero atractivo. Pero, pero me cuadra un poco con el rollo de, a ver, es que no ha nacido nadie lo suficientemente cool como para que Gwyneth Paltrow、eh, se enamore a primeras de él, ¿sabes? <risa> no sé, no, no me gusta. No, no me gusta esta película. <risa> no, a mí tampoco me gustó, pero ya desde、y、la escena esa de la arquería es en plan, ¿pero por qué? ¿Por qué es? Está... estáis haciendo tiro con arco? ¿Qué, qué, qué estáis haciendo? Y la、Rando、explicación. La explicación de los acertijos es totalmente forzada y yo ya no sé si es un problema de la traducción de la película o de qué, pero no me gustó nada. No sé. Además es que, es que se hace bola. Se hace bola, el, rit el ritmo no lo tiene, no, no, no lo hay. Y no me, no me gustó nada. A lo mejor por eso me gusta menos Emma. Eh. El, el, el género de la película está, está indicado como comedia, pero no es divertida. No, no. Entonces, para, para esto directamente haz como otras adaptaciones y, y quita el elemento de comedia y vete directamente a hacer un drama romántico. Porque pues, es que no funciona. No. No, es que. Fatal,、no, fatal. No funciona la peli. Es que tampoco puede ser drama, que, porque esto no es, o sea, no, son, no es como las hermanas Bronte, que a lo mejor、eh, una novela suyaca. Acaba mal, o sea, aquí va a acabar bien. Entonces, yo creo que por eso simplemente le ponen el título comedia, aunque no sea comedia. Es me, es、eh, género. Sí, me.、Sí. Ricos que se aburren. Sí. Sí, sí. La, la, la miniserie de la BBC, la de 2009,、eh, me la vi y me gustó más. Está bastante mejor hecha.、Eh, tampoco es muy graciosa, es un poco más, más seria. Eh, se centra más en las relaciones románticas y en un poco el drama, pero, pero está mejor hecha, así que、hmm. bien. A mí bien. me gustó, pero me parece que la, la Romola Gray, y la actriz que hace de Emma, o sea. Me parece que no le da ese punto de caerte mal, porque es como un、no. dulce todo el rato. Entonces creo que eso le falla a esa, a esa adaptación, que es en plan, mira, es que Emma tiene que caerte mal. Sí, a mí me claro, pasa exactamente eso. eso. Por lo menos al principio tienes que pensar que es tontísima. Y con esta muchacha. No pasa, porque tiene como una cara muy agradable todo el tiempo.、Hmm. Romola Garay tiene、me、cara de buena、pasa. persona. Pero eso me, me pasa también,、eso. por ejemplo, en expiación. Bueno, Romola Garay, a ver, me cuadra porque es una actriz que ha hecho mucho cine de época, pero no me cuadra porque tiene cara de buena persona. <risa> es que es así, tiene una cara súper redondita y, y no lo hace mal, pero no, el cast no me cuadra, simplemente. Pero es que, claro, el tema, Es, eh, es que esto a lo mejor yo pensaba, bueno, hay otros casos en los que sí que me funciona. Por ejemplo, en Expiación, hace, hace un personaje que en principio tampoco es bondadoso y bueno. De hecho, que la leoparda siendo pequeña y arrastra con ello, pero como está intentando todo el rato, en la parte en la que sale Romola Ojara y que es al final redimirse o expiarse, pues、eh, digo, venga, vale, te, te compro ese cast. Pero aquí,、no、me, aquí me, me destruye totalmente. Sin perjuicio de que creo que está mejor y que creo que además es que también esto pasa mucho con Aus. Que en serie te da más tiempo a contar más cosas y a, y a hacer. No porque pasen muchas cosas en las novelas de Austen, pero hay muchas situaciones que te caracterizan personajes que te dan más tiempo a hacerlos si puedes disponer de más tiempo y con más tranquilidad y con un planteamiento que no sea tanto de una película que en dos horas te lo tiene que centrar todo, sino a capítulos en los que te van a contar una idea. Por eso me funciona mejor. Además, sí que me gusta Michael Gambon como el señor Woodhouse y Johnny Lee Miller, aunque yo siempre lo veré como el de Transpoiting. No me parece un mal señor Knightley. Mi cosa、sí. favorita de la, de la miniserie、eh, creo que es la, señor, la señorita Bates. Cómo está tratada porque le da un poco más de dimensión. Y me gustó mucho,、eh, como, como lo hacía la actriz, que no recuerdo quién es.、Eh, porque sí que se ve que, que le duele lo que, lo que mal le ha hecho. Y, y hay una escena en la que, en la que se la ve cómo entra en la casa y se queda como en su casa. Que es una casa. Pobre y se queda como pensativa, y sí me gustó, ¿no? me gustó, y también me gustó Harriet, aunque no,、hmm. no la veía tan rubia y tan mona, pero, pero llora mucho <ríe> en la miniserie.、Eh... Y me gustó que dos personajes que sean tan sencillos tengan un poco más de, de humanidad. La verdad es que,、eh, yendo un pelín para atrás, del, de la versión de w i n n e t f a l t r o w de Emma, lo que sí que les reconozco es que esa escena con Frank Churchill y las Bates y el corte que le hace Emma está muy bien hecho. Es decir, esa parte me dolió. O sea que, guay, es lo único que salvaría de la peli. Y de esta sí que me gusta mucho. Y la actriz que estaba buscándolo es Tamsin,、eh, Tamsin Craig, es quien hace de la señorita Bates. Y bueno, la última adaptación que no estamos hablando de ella,、eh, no sé si os gustó. A mí me gustó mucho, me, me reí bastante.、Eh, me sigue gustando más c l u e l e s、hmm. es la mejor adaptación. Pero me gustó que sí que fuera directamente a la comedia, aunque lo haga de, de forma un poco más física. Hmm. Creo que como vaya esa narración, lo que intenta la última adaptación es hacer una comedia más física. Y eso sí me gustó.、Eh, no estoy segura de si me gusta, aún no sé si me gusta el casting de, el casting de, de Bill n i g h y como,、sí. como el señor k i r h o u s e porque tiene como mucha energía. Sí, es que el、sí. problema, ¿cuál es? Que Bill n i g h y me encanta, me encanta, pero creo que no es. El señor Goodhouse de la novela. Es decir, de hecho es que Bill Knight se come al personaje y hace, vale, hacia un señor hipocondríaco, pero hipocondríaco súper gracioso. Y el señor Goodhouse no, no es tan gracioso, es gracioso en plan, ah, ya está con sus quejas. En, no, en, es como cargante. Claro, entonces me pasa que me encanta Bill Knight, me ha gustado mucho su actuación, pero no creo que sea la más fiel al libro. Hmm. De hecho, entra en escena saltando. Sí, es que es, que es Bill Knight, es que es Bill n i g h t haciendo Bill Knight. <ríe> y luego. Te... La, la Anya Taylor-Joy sí que me gusta, como,、sí. como Emma. Me parece que sí que tiene ese, ese punto de.、Um, un, en algún momento. Y el que no me gusta nada es el señor Knightley. No, el señor, el señor Knightley. Knightley demasiado joven y además se parece a Boris Johnson. <ríe> A ver, a mí lo que sí que me gusta mucho de esta película es cómo presentan a los personajes. Porque de hecho la primera escena es Emma a las tantas de la noche, e s c o g i e n d o las rosas para la boda de la señora Weston y está, vale, ella se ha despertado pronto para hacerlo y tal, pero tiene q l l i al servicio en plan, no, esa rosa no, esta. Te lo digo yo con mi criterio superior aquí te tengo para que cortes estas rosas. Y es como, sí, pues eso es Emma. Igual lo que había dicho, cómo te presentan al señor Knightley, también me pareció muy curioso porque ese pasaje no se concuerda con ninguno de la novela, pero bueno, pues te da una idea curiosa y, y que añade, Luego el casque sí que me gusta mucho. Es el del de señor Elton que lo hace. Eh, eh, tengo. Eh, Carlos. De...、Eh, Carlos ¿El, el de la corona. corona? Espérate, que señor, tengo Josh、so so、O'Connor. Gracias. Josh、so、O'Connor. Es que, es que、no、tengo, este señor no tiene nombre para mí, es el príncipe Carlos. Es decir. s、sí、e parece un montón. Es que se, es, es que se parece un mabollón. Y, y además, como le tengo pillado el odio por la corona, pues me ha venido muy bien. Es decir, lo veo perfecto. Lo veo、es、pedante. Súper repetitivo. Repelente. Repelente a más no poder, s u p e r mega snob y es de ¿dónde vas tú? Ese cast sí que lo veo s u p e r s u p e r acertado. Y luego también me gusta mucho、eh, el cast de Tanya Reynolds como la señora Elton porque también queda como muy repipi y es un personaje más cómico que sí que、eh, explota t a m b i é n en esta peli. Luego Frank Churchill, s u p e r me.、No、me ni, ni guapo, ni feo, ni nada. Es una tostada sin sal. Y la q u e está m a r a v i l l o s a como、buena. en todo es Miranda、me、Hart, hago, Miranda、también. Hart, como la señorita Bates, está maravillosa.、Hmm. Uh. Sí, sí, me, me ha gustado gusta, mucho la peli. Maravillosa. Sí, me gusta mucho. A mí me, me gusta, gusta, lo que pasa que me da la sensación de que va como muy rápido, o sea, vosotras no tenéis esa, esa sensación, como que lo cuenta todo súper. No sé si es porque. Había visto antes la miniserie de 2009 de la BBC, que va todo como un poco más pausado, pero aquí es como que va, va toda hostia la película. Sí, creo que No s u n a l es inconsciente, porque también creo que para, para introducir un elemento abiertamente muy cómico en la película, todo es como muy físico y, y todo es como muy rápido y es muy distinto de la novela, porque en la novela todo es muy contenido、hmm. y todo es muy reprimido. Pero claro,、sí. como es tan difícil adaptar la novela, pues entiendo que, que, hayan, que hayan elegido hacerlo de otra forma. No, no sé si me gustó la película, pero después de acabar de verla estuve un rato pensando, no sé si me gusta como adaptación. O sea, A mí me gustó la película. No me lo pasé tan bien como c l u l e s pero me funcionó bien. Pero me pasó. que, también puede ser porque todo el, todo el tramo que hubo desde que la anunciaron hasta que finalmente la vimos, pandemia por en medio de más, que me pareció mucho mejor la campaña de marketing que luego el producto. De hecho, yo esperaba ver algo con colores súper saturados y luego no era tan, tan, tan así, ¿sabes? Es decir, es mucho más saturada los Bridgerton.、Eh, y en este caso era más por la imagen que te había creado la publicidad, ¿no? Con ese vestido amarillísimo y, y luego, ¿no? Luego era muy, pues muy de, muy de la regencia, en realidad. Pero sí que es verdad. que es mucho más estridente,、eh, como dices María, porque físicamente es mucho más cómica y a ello contribuye muchísimo Bill Knight y el propio señor Elton y demás, y sí que es más... más explosiva dentro de lo que te da el texto, que no te da tanto, no, no te da esa explosión. De hecho, el texto es más, es más la de Winnet Paltrow de, vamos a ver qué quiere decir este acertijo, que a través de este acertijo te está haciendo la corte el señor Elton, ¿no? Y es como muy, poquito a poquito,、eh, esta mirada significa esto, aquel símbolo significa aquello otro, y tal. Pero aún así me lo h e pasado bien con esta adaptación. Y creo que le pasa un poco, sigue la estela de, de la versión del de, año pasado o hace dos años de Mujercitas, que presupone que tú ya te conoces la historia y te has leído el libro y te cuenta algo relacionado con eso, pero que no tiene que ser eso linealmente. O más que linealmente,、eh, fielmente, a pies juntillas, ¿no? Escoge los elementos que le gustan, escoge los caracteres que le gustan de los personajes y te crea, pues, este producto. No sé, yo me leí. A, al volver a casa de ver la p e l i en el cine, me empecé la novela. Y sí que me pareció muy parecido. Sobre todo la primera parte, que es como la presentación de los personajes, sí que me pareció muy semejante. Y en ritmo también. El principio de Emma. El principio de, las, de todos los libros de Llenoester en general es mucho más dinámico que el final. El principio siempre es como: Tama, o sea, el principio de, de orgullo y prejuicio es súper icónico. Y este también es muy parecido. Y sí que me recordó. Luego, ya por el medio, sí que se desvía bastante. Porque, hombre, un libro de casi 500 páginas, hasta a h o r una peli de dos horas, pues hay que meter tijera. Pero sí que me pareció que el tono se, se asemejaba. Así que tiene cosas graciosas, Emma.、Eh, con el libro sí que te ríes alguna vez, otra vez no. Pero sí que es divertido. De todas formas, es normal que, que empiecen a hacer películas que sean un poco distintas. No, no voy a decir tan distintas como Cruel. e s Pero aunque sean adaptados en la época, porque es que、eh, tampoco se puede contar siempre exactamente la misma historia con la misma adaptación, porque es que entonces te vas a ver la peli del de, de 90, o la peli,、no sé exactamente, sí. pero la, peli, la peli que se haya hecho antes. Sí. Entonces, sí. que vale, los, los británicos van a, van a ir a verla porque los. Todo, Los británicos、eh, aman cualquier cosa que, que sea de Austin, pero el resto del mundo, igual, ya no tanto. Sí, no, la cuestión es aportar algo ¿no? a las versiones anteriores. Que、claro. si, no, si no, tendríamos pues, el remake de turno de la BBC, que se hará, se hará mensualmente, ¿no? con toda la seguridad, igual que el paso de las estaciones. Pero,、eh, pero cuando creas otro producto que ya no es adaptación de la BBC, pues buscas añadir otra cosa. No sé, no, no me parece. Es decir, esta sí que me ha parecido entretenida, no como la de Winnet Paltrow. Y sí que me lo he pasado bien. A lo mejor no tan memorable como otras, pero bueno, pero puede ser porque Emma tampoco me parece tan memorable como otras obras. Le reconozco, la verdad, y además, con, con el comentario que ha hecho Kitrunen, le tengo que reconocer que todo lo que has dicho es cierto. Tiene mucho mérito todo lo que hace y me parece muy interesante. Pero es que no me c a u t i v o tanto. También tengo que ser sincera、sí. con lo que sentí cuando lo leía, ¿no? Sí, es que. Es que es difícil llevar un personaje desagradable, siempre es difícil. Es como cuando te estás leyendo Crimen y Castigo, que es como,、sí. joe, tío, para allá, estate quieto. Es, es, es difícil llevar un personaje así. Una... Es más fácil llevar un personaje que te guste. O sea, es más fácil leer un libro con un personaje que te guste, un personaje que te atraiga lo que haga. Y esta es como, Emma, por favor. Para. Pero sí que esta, esta adaptación, lo que le veo yo es que visualmente es. es p o Tiene e n t í s m a t i unas sí, escenas sí, y la composición. O sea, se nota un montón que la directora es fotógrafa porque <risa> compone como fotografías todo el rato. Y eso me gusta que, porque le pega mucho a la época. Porque, como de la época lo que tenemos son cuadros, todo. Pues sí, sí que le da como ese toque un poco pictórico y como esa textura un poco así como todo muy bien compuesto y la iluminación muy bien conseguida. Cuando hay las escenas así nocturnas que están iluminadas con las velas. Luego, no sé, las mañanas, estas, es e la mañana soleada con la que empieza la película, no sé. Creo que a nivel de, de. tanto de fotografía, como de composición, como de vestuario, esta peli merece mucho la pena solo por el apartado artístico. Sí, sí, sí, sí visualmente、todo. es muy chula. Sobre todo en comparación con la, de, con la adaptación del, del 95, que es muy fea. Es que. Me pareció feísima en, en todos los sentidos. No la del 95, la del 96, la de, la de Gwyneth Paltrow.、Hmm. que Los planos、eh, sosos, el vestuario feo, los peinados horribles.、Eh, estaba ¿Y? deseando ver algo que me interesara visualmente y no. No, no, no. no una, una, una duda.、Eh, porque estamos hablando todo el rato de la del 96 de Winnet Paltrow, pero ¿alguien ha conseguido ver la del 96 de Kate Beckinsale? Es, es que yo, yo lo intenté y no la he encontrado tampoco. <risa> Y me da curiosidad, me da la sensación de que esta va a ser mucho más rollo de la BBC, porque lo que sí que he encontrado son muchos trailers, pero se me hace curioso y es la única Emma Morena que hay. Bueno, sin contar con las antiquísimas del 40, 70 y demás, que esas tampoco las he localizado y a lo mejor hay una Emma Morena que se haya colado por allí. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir sobre adaptaciones o podemos pasar a la adaptación más curiosa de todas, que sería el juego de rol. Pues... pues nada, dale, Dale, bueno,、no. Mantis.、Sí. O, o Darkor, Darkor. Vale,、pues. Te has quedado ahí. Sí no, sí, no, nada, hacer un breve comentario del, del manga. Que, es digamos, verdad.、Eh, sí, no, yo es eso de lo que habéis ido comentando, pues parece que lo adapta bastante bien. Lo único que, lo que de, habéis dicho al principio de que Harriet es como, la describen como redondita, a, aquí no, es un típico personaje manga, o j o muy alarga, tipo, tipo Clamp, que son muy alargados siempre y muy delgaditos.、Hmm. Y, y bueno, el dibujo podría, podría estar mejor, pero no, no está mal. Está, está, está apañado, sobre todo si no, si no te quieres andar leyendo el libro. Porque el tomo son como unas 300 páginas. Yo es que me lo leí digital, que lo, que lo encontré legal, digital.、Hmm. Ah, pero es el de la colección de clásicos manga. Es que yo creo、sí. que. Claro,、eh, yo recuerdo que de esa colección de clásicos manga, el de Orgullo y Prejuicio es terrible, es feísimo, el dibujo es pof, horrible. Es porque es además un dibujo de estos, estilo. Estilo manga viejo, n e i r con caras muy, muy afiladas y ojos enormes y tal, pero sin tener detalles bonitos a, la, a lo estilo la rosa de Versalles o tal, muy genérico. Y, y, y eso, y orgullo y prejuicio muy mal. Jane Eyre muy bien, sin embargo, me gustó mucho como adaptación. Y la verdad es que creo que la de Emma no me había llegado a, a meter en ella. Sí, a ver, no es el mejor dibujo del mundo, pero no, no te quieres morir todo el rato. Bueno, pues bien, de acuerdo. <ríe> me servirá para cuando me den otra vez ganas de leerme, Emma, pero se me haga bola el libro. <ríe> vale, pues pasamos al juego de rol, si os parece. Vale, pues、eh, el juego de rol se llama Good Society y está creado por Storybrewers, que actualmente, por cierto, tienen el, kick el Kickstarter abierto hasta el 10 de. Hasta el día 10 de, de marzo. No sé si esto saldrá antes o después, pero bueno, yo lo digo. Y、mmm, es un juego que básicamente adapta, adapta todo el universo de Jane Austen, pues lo adapta a juego de rol para que puedas jugar como si fueras un personaje de su novela.、Eh, es un juego narrativo.、Eh, aquí casi no se tiran, de hecho, no hay dados. Iba a decir casi no se tiran dados, pero no hay dados. Y lo que hay es, son puntos de, de resolución donde tú puedes、eh, liar la parda. El concepto básico de este juego, el concepto de este juego es que queremos drama y queremos comer palomitas. Entonces,、eh, los jugadores pueden decidir cuatro cosas al principio. El primero es el torno de la narración. Podemos tener una sociedad que perdone todo. Luego, otra sociedad que, que ese sería el tono un poco más de, de comedia, full comedia, full, full farsa. Luego tenemos un, un tono que a mí me parece el más、eh, correcto. Que, bueno, el más correcto no, correcto son u o s tres. A mí el que más me gusta es el de comedia romántica, que es el de uff, me voy a abanicar, me voy a abanicar muchísimo por las cosas que pasen. Que la sociedad es, es dura,、eh, o sea, si te, pillan, si te pillan a solas con otro personaje, te toca, toca casarte, las cosas tienen consecuencias. Pero, pero suavitas. Y luego está la parte, el, el tono dramático, que es súper.、Eh, la sociedad te castiga por todo. Es como, yo qué sé, como en Jena Austen, pero si, si fueras、eh, pobre. Por, por, como en el caso cuando、eh, Emma. cuando Emma avergüenza a, a la señorita Bates, pues igual. ¿Vale? Eh, luego、eh, se、eh, puede elegir el nivel de rigor histórico que haya. Y una cosa que me gusta mucho de este juego es que puedes decidir también el, el patriarcado. Si quieres que haya patriarcado, si quieres que haya matriarcado o si quieres que esté apagado. Eso, para que las mujeres, o sea, tú si juegas un, carácter, un personaje femenino puedas、eh, tener carrera,、eh, pueda haber,、eh, puede haber eh, géneros eh, más allá de si hombres y mujeres, puede haber eh, pues, eh, algo más que una persona hetero. Entonces, o sea, tu personaje puede tener la sexualidad y el género que tú quieras, y eso está muy bien,、eh, porque lo adapta a nuestros, al nuestros... a día de hoy. Y luego eh, puedes eh, tener eh, información secreta o no. También hay que decir que el,、eh, el juego viene con herramientas de, de seguridad incorporadas. Tú, cuando empiezas, tienes que decir qué temas quieres evitar y qué temas quieres eh, tratar, eh, porque, para que así no, no haya ninguna persona que en ningún momento se sienta incómoda. que Hay que decir que, que las herramientas de seguridad son una cosa que han llegado al rol y para quedarse. Entonces, eh, eh, los personajes, cada, cada persona lleva un personaje que tiene un rol、eh, que ha aparecido en una novela de Jane Austen, que puede ser que vaya a heredar, heredera,、eh, la típica socialite que está en todos los,、eh, en todos los eventos,、eh, alguien que acabe de llegar que no, tenga ni, que no, que no se pispe de nada. Eh, la típica cotilla, la típica que sufre mucho porque,、eh, Dios mío,、eh, me vas a llevar por el camino de la amargura, etc. Entonces,、eh, básicamente es un juego que, que tiene,、eh, tiene un ciclo muy claro. Primero está la novela, donde las personas se dedican a hacer,、eh, a rolear, básicamente, se dedican a interactuar entre ellas. Y es、eh, todo interpretación. Después tiene una fase de reputación donde básicamente se mira a ver si tú has cumplido tus objetivos o no. Después está la parte de rumores, donde <risas> se expanden los rumores. Sí, sí, se expanden rumores que tú, que tú hayas、eh, creado durante la, parte de, durante la parte de la novela, durante la parte de interpretación. O no, o te los puedes inventar totalmente. Y luego、eh, tiene un, un. El ciclo acaba、eh, con una parte epistolar.、Eh, Esta parte es muy para, para adaptar ese espíritu de lleno, e s t e n de la protagonista escribiendo cartas o r e c i b i e n d o cartas. Y, y este es el ciclo básico, ¿vale?、Eh, luego, aparte, tienes expans hay expansiones、eh, y las expansiones van añadiendo distintos elementos. Por ejemplo, está la de Don't Stars at the Ivy, que no sé si traducirla como d e x t e n s i ó n l a v a d í a no sé cómo traducirlo exactamente. Que básicamente、eh, ahora puedes jugar con criados, ¿vale? Eh, la de orgullo y prejuicio añade magia.、Eh, la de sentido y sensibilidad añade espadachines y acción. Y la de, de, la de Lady Susan añade investigaciones, de, porque ahora podéis ser detectives privados. Y la de Emma, que es en la que nos, me voy a centrar un pelín más, lo que añade es el paso del tiempo. Porque、eh, Good Society inicialmente pasa, pues、eh, a lo mejor en, en un día o en dos días, si quieres hacer más ciclo. s Pero no, no, pasa, no pasa mucho el tiempo. Sin embargo, en Emma sí. En Emma tú tienes dos deseos: tienes un deseo inmediato que quieres hacer ahora, y luego tienes un deseo de, de tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Quieres、eh, restaurar el nombre de tu familia?、Eh, ¿Quieres encontrar una casa? ¿Quieres、eh, ser feliz? ¿Quieres,、eh, yo qué sé, el, el deseo de tu vida que, que quieras? Entonces, en, en este ciclo de novela. Eh, se añaden dos,、eh, dos fases.、Eh, la primera es el paso del tiempo, que ahí los jugadores deciden, los jugadores sí, porque aquí todo lo decían los jugadores, se decide cuánto tiempo pasará. Y、eh, básicamente los jugadores van, deciden qué es lo que hace su personaje. Su, puede, su personaje puede、eh, jugar con su gato, hacer un monólogo de esperanzas, futuros o, o dudas que tenga, puede, puede hacer algo a lo b r o n t e y hacer algo s u p e r pasional. eso Lo que decían los j u e s o bueno de este juego es que es casi siempre lo que decían los jugadores. El, el máster o el, el facilitador no tiene casi. tiene muy poco poder. Lo único que tiene que hacer es、eh, ocuparse de que todo el mundo esté todo el rato jugando, de que no haya nadie que se quede un poco al lado y q de comer palomín. <risa> y,、eh, luego, y luego hay otro proceso que es、eh, básicamente de ajustar、eh, las edades,、eh, ajustar las fortunas, porque claro,、eh, tú puedes haberte ido a la guerra. Y puedes haber vuelto más rico. O puedes,、eh, puedes haber tenido un mal matrimonio y resulta que te casas con alguien que pensabas que era rico y, y eres un jugador. Y no e s tan rico.、Eh, o ese tipo de cosas. Y, y yo creo que ya está. No sé si t te... ah, sí, y animaros,、eh, simplemente si a alguien le interesa mucho el mundo de Jane Austen y ve que en algunas jornadas está o, o... O bueno, o escucha hablar. ¿eh? Hay una partida de The Wheel Society. Yo les animo mucho a jugar porque me parece un juego muy interesante. A mí me interesa un montón. Lo que pasa es que sé que a mi mesa no lo puedo llevar porque soy, no, no tengo a nadie más que sea fan de, de Jane Austen. Así que、eh, creo que no se metería. Bueno, eso te lo quería preguntarte. ¿Has probado alguna vez a jugar con gente que no sea nada fan de Jane Austen? Sí. ¿Y qué tal? Sí, sí, sí. De hecho, en mi me... O sea, yo empecé, yo entré en. Bueno, conocí Good Society con dos jornadas. Después、eh, estoy en un servidor de Discord donde la gente es muy, muy fan. Y、eh, decidí llevar、eh, Good Society a mi mesa de juego,、eh, que está, está Dark Ore en ella, por cierto. Y, y yo creo que funcionó bastante bien, porque realmente, a ver, a los jugadores de rol,、no、les, a, O sea, a mis amigos no les gusta mucho Jane Austen, o sea. Me escuchan porque son mis amigos, ¿no? Y... Pero realmente lo que les gusta es el drama. El drama y interpretar sí que les gusta. Entonces, si, si,、no、les, gu... o sea, si les gusta interpretar y es un. Y... y básicamente les gusta no solo tirar dados y también darle un poco de vidilla a los personajes, les va a gustar.、Hmm. No sé, es que sí, que sí que he probado con cosas alternativas, estilo Kids on Bikes o cosas así, pero la verdad es que、eh, esto les. les bueno, no, no les veo muy por la labor y también me daba miedo meterlo porque si no estás acostumbrado quizá a los tics de la época, m e r a que a lo mejor no lo disfrutas tanto, ¿no? En plan, que esta cosa de disfrutar con el té con pastas tienes que tener previamente como una predisposición. Pero no sé, me parece muy curioso、sí. que sea adaptable a juego de rol y, y, y me parecen muy, muy bien traídos los. Los recursos. Yo, de hecho, me lo pillé en, en algún momento, no sé cuándo, y me lo leí y me pareció súper、sí. guay. Es que joder, hay una cosa de los juegos de rol que es coleccionarlos y no jugarlos nunca, pues también. Sí, sí, sí. <risa> pues eso. Y、eh, me, me llama mucho. Otra cosa que quería decir es que es, es, un, es un sistema que es muy versátil. Lo puedes usar para jugar en la regencia. ¿Sí? O en la época victoriana, como, como dicen mis amigos, ¿Sí? eh, puedes jugarlo ahí o puedes jugarlo en cualquier, en cualquier ambientación, sobrenatural, incluso sin las expansiones. ¿Sí? En cualquier ambientación que tú quieras, o sea, yo he visto Good Society, Eurovisión. <risa> pues pega en pues, realidad, porque el tema de los rumores y el pues me, me cuadra mogollón, oye. Pega, pega muchísimo y luego hay una, hay una expansión que es de Adas Fai. ¿Sí? Eh, de Cortes FAE, que básicamente ahí mete, puedes meter política y puedes dedicarte a hacer cosas de política o pasar de la política, eso ya. ¿Sí? Y cada uno como, como quiera, porque son los jugadores los que crean el, el mundo y eso está muy bueno. Ay, me cachis q u e ganas, Jolín. <risa> pues mola <risa> mucho, además, porque sí que no sé si llegasteis a entrar a algunas al, al RPG que salió de Jane Austen. Que es que creo que cuando comentamos el último, el último programa lo comentamos. Y yo estuve mirándolo, me lo descargué y todo, pero claro, el tema es que el servidor era en inglés y sí que eran bastante estrictos con que te expresaras adecuadamente. Y aunque mi nivel de inglés, podríamos decir que bueno, ya mi nivel de inglés estilo regencia ni de coña. Así que eso me tiro un mogollón para atrás y esto creo que puede, puede ser una buena alternativa. Así que estaré muy atenta a ver si pillo alguno. Ay, es que luego me da mucha vergüenza、es、las cosas. Es una. No, no, no, pues apúntate sin miedo y es un, es un muy buen juego para beber té y decir muchos, muchas pullas pasivo-agresivas acabando con un querida. <risa> oh my darling. Es maravilloso. <risa> Pues nada, pues muchas gracias, Mantis. Muchas gracias a todas. No sé si alguien quiere hacer alguna conclusión final, algún comentario, algún... Venga, sí, sí que os voy a pedir, como, como solemos hacer, en la escala de, de más a menos, en qué punto estaría Emma para vosotros de, de, de la colección Jane Austen, digamos. Eh, por, por dar un cierre. Y aquí podéis, de hecho, añadir las conclusiones, epitafios y, no sé,、eh, postdatas a las epístolas que consideréis oportunas. Ángela,、eh, por ejemplo, por seguir el orden de intervención en el programa, ¿qué, qué te parece? ¿Te gusta más? ¿Menos?、Uh, vamos a decir. medio. O sea. Me gusta, por ejemplo, más que Sense and Sensibility, que me parece como. O sea, me, este me parece como más entretenido y que tiene un poquito más, más ritmo, pero por ejemplo me gusta menos que Orgullo y Prejuicio, no sé. Bueno, o sea, me, me parece, me parece que el libro es entretenido, es verdad que es un, es un tocho, y lo bueno que tiene tantas adaptaciones que puedes elegir <risa> entre un montón, y al final, pues, alguna, alguna te gusta seguro. O sea, Yo creo que, que es, está, ha entretenido, aunque no me parece de lo mejor. ¿Correcto? De, de Jane Austen. ¿Kitsune? Yo, el libro、mmm, no es de mis favoritos, de Jane Austen, pero la película es mi segunda favorita. O sea, la, la adaptación del año pasado, 2020, es mi favorita después de la de Orgullo y Prejuicio.、Eh, me fliba. Pero yo entiendo que esto también es de formación profesional, porque yo he estudiado mucha fotografía, entonces. Cualquier película con buena fotografía ya me, me f l i p a pero es que la, la peli me, me vuelve loca, me parece maravillosa. Muy correcto, muy correcto. ¿María? Va, y Clules también es. Y Clules. Clules. Cuando has dicho la adaptación es mi favorita, he pensado cuál. <risa> Correcta la respuesta. O sea, tener、casos. dos adaptaciones tan buenas <risa> tiene muchísimo mérito. Algo tiene que tener el, la, la base para dar lugar a eso. ¿María? Pues a mí también me gusta mucho, me gusta eso, que se preste tanto a adaptaciones y que sea tan flexible el material como para poder adaptarlo a, a, a adaptaciones modernas y que los temas sigan estando vigentes, eso me gusta mucho. Y me, me pareció bastante divertida.、Eh, se me hizo un poco bola a ratos, pero、no、me gusta, sí.、Eh, no sé si me gusta más o menos que Orgullo y Prejuicio. De todos modos, me gustan más las bronce. <risa> y a c h a r l o t Bronte no le gustó. Nada. Eso ya lo habíamos comentado en algún otro programa que Bronte、eh, estaba súper picadísima con Jane Austen en plan de todo cotilleos, tal cual. Y me, me encanta porque ella es todo drama. Drama intenso de este rayo partido de este árbol. Y esto es una metáfora de mi vida a la vez. Bueno, a Charlotte tampoco le gustaban sus hermanas, así que no sé si, tú, si su criterio es demasiado bueno tampoco. A Charlotte no le gustaba la vida en、eh, general, o sea que... Bueno,、eh, ¿Mantis? Pues yo voy a decir como. La, o sea, voy a seguir la opinión general.、Eh, Emma es de las novelas que menos me gustan de Jane Austen.、Eh, pero sin embargo, c l u e、eh, l e s s me parece una de las mejores películas de, del universo Jane Austen. O sea, que si alguien quiere. El universo, verse Clueless, dilo sin miedo. El universo, sí. También, también es, es de esas películas que la. Cuando, bueno, ya no la pasan tanto por televisión, pero cuando la pasaban por televisión te quedabas ahí enganchada, aunque la hubieras visto, como te pasaba parecido a Pretty Woman, a Pretty Woman te quedas ahí viéndola. Y. Y Emma, yo con el libro, lo he dicho antes, creo que es el que menos veces me, No, la de Adiano Zager será el siguiente, es el, el que menos me gusta, pero Emma es el siguiente que menos me gusta, es el. Yo lo siento mucho, está en mi.、Eh, me parece de la, no me parece de los peores porque no hay malos, pero no, no es mi favorito para nada. Claro, esto es, es un poco que el peor libro de j a n e a u s t e n sigue siendo un muy buen libro, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, claro, efectivamente. Que tú dices, es que, por ejemplo,、eh, La Badía de Nodager,、eh, que simplemente es, un, es una novela como para entretenerse. Es no, está mucho más vacía que el, que el resto de, de novelas de j a n e a u s t e n no tiene tanto fondo. Pero es que es mucho mejor que esa, es buena, porque claro, es de Nosten, entonces. Sí, las estructuras que plantea funcionan, la narración te lleva muy bien. Es que, es, es decir, estamos. Me, ahora me quedo un poquito con la sensación de haberla criticado, pero sigue siendo una muy buena novela que nos ha dado para pasar dos horas y pico muy bien y con la que lo hemos vivido, que lo vivimos con las adaptaciones. No sé,、eh, Darkor,、eh, algo que alegar de cierre. Pues, nada, un poco todo lo que habéis estado diciendo vosotras, eso es el comentario de lo de que no te gustes, todo es como con los libros malos de b o r c o sigan, es que tienes un libro de siete entre libros de diez.、Sí. Y creo que mi problema con Emma no es tanto el cómo estás chito, sino que es que no, aguanta, no aguantas al protagonista que está hecho para eso, entonces como que se lo valoro, valoro mucho, que es lo que ha comentado creo que es Kitsune, que tienes que tener mucho valor para hacer una protagonista odiosa, Y no mandar el libro a tomar por saco. Sí. sí. Es, es como buen trabajo, Jenausten. ¡La odiamos! Era lo que querías, ¡La odiamos! Como、no. me dijo Darko la primera vez que se, que se leyó el libro de Emma, cuando se lo leyó, quiero darle con un atún todo el rato. Sí, es decir, a mí me pasa con las novelas de Jenausten que a todos los personajes, los malos, entre comillas, Eh, les quiero pegar con un atún, pero Emma era en plan de Dios, te, te quiero pegar a ti con el atún. <risa> Te he imaginado yendo a buscar el Atur y dándole al libro. En plan, ¿por qué no te tengo de cara? <ríe> en fin. Pues sí, creo que es un poco el sentir general. Nos gusta Emma, pero dentro de los. de toda la novela, quizá nos, no es de las preferidas, pero sí que ha dado pie a muy buenas adaptaciones. De hecho, es que al final fue un poco el ver la peli y el decir, ah, pues hay que comentar algo, que esto mola un montón, ¿no? Lo que nos motivó a, a sacar、eh, este especial. Y nada,、eh, con esto creo que podemos cerrar la sesión de t é Con Pastas, e s p e r o que haya nuevas ediciones, y como siempre os doy gracias infinitas a todas vosotras, Ángela, Kitsune,、eh, María, Mantis, Darkor,、eh, esto no sería posible sin toda vuestra sabiduría y mamarracheo, A partes iguales. <risa> y os lo agradezco infinitamente. Así que solamente me queda despediros. Y、eh, como está Maloles, tengo que decir: no está Maloles, así que tengo que decir yo las redes sociales. <risa> y tras consultar la chuleta, os recuerdo que nos estáis escuchando en e b o x donde somos fangirl. Si queréis contarnos algo, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico fangirlpocas d t con tres rs arroba gmail.com. Además, también estamos en Twitter, fangirlzocas t con dos r s y en Instagram, fangirlzocas t con 3Rs de nuevo. Y ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias, chicas, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. Chao.